Es miércoles 27 de abril, alcanzaremos una máxima de 18 grados, los cielos estarán muy nubosos y cubiertos con algunas precipitaciones débiles y atención, volverá a caer barro porque tenemos polvo en suspensión, volvemos a sufrir otro episodio de calima, pero no tan fuerte como el del pasado mes de marzo. Con este parte meteorológico que nos irá avanzando Vicente Bordonado, comenzamos una jornada de miércoles en la que abordaremos en este programa, el trabajo que está realizando una ONG ilicitana, Oxizonia, con la plantación de un bosque de las hadas aquí y con la protección del Amazonas en la reserva que mantienen con el apoyo de las comunidades indígenas en Perú. También hablaremos con uno de los organizadores del Salón del Manga, cuya edición de este año fue todo un éxito. Con él conoceremos los motivos por los que el cómic japonés y toda su cultura atrae tanto a nuestros jóvenes, a los jóvenes de Occidente. Y en la tercera hora del programa contaremos con esa tertulia de los miércoles en la que participarán Sacramento Alvear y Joan Antonio Oltra para analizar algunos de los temas que ayer abordamos con el alcalde en nuestro espacio Telenit Entrevista. El proyecto del mercado provisional o sus pretensiones políticas de volver a ser alcaldable del PSOE son los temas ...que analizaremos junto a las pretensiones... ...de los vecinos del Altec de Independencia... ...o a la implantación del grado de, de Medicina... ...en la Universidad de Alicante. Son muchos blancos, no muy fáciles... ...a los que tenemos que, que abordar... ...de los que tenemos que hablar en este programa, Antonio. Yo ya estoy apuntando para acertar sí. en todos ellos... ...no te preocupes. Bueno, en lo que acertamos... ...es si escogemos la música de Leiva. Ay, sí, siempre, además... Eh, ...buen músico y buenas canciones... Títeres en manos del nuevo poder, esclavos de ladrones de datos, Boyers recluidos, fantasmas de la red, yonkies del placer inmediato, héroes y víctimas, hemos cruzado el umbral, bajo nombres falsos, callos envalentonados, todos con el rifle cargado. En todo el mundo va armado. En apuntando para acertar <risas> casi siempre. Un abismo detrás de los egos salvajes y blancos fáciles. Es un placer esencial vaciar el carga. Bien, pues no sé si el ayuntamiento acertará, pero está avanzando en elaborar esa ordenanza para regular los patinetes, la circulación de los patinetes eléctricos, que van a ser una eclosión, sobre todo después de las ayudas públicas que se van a dar para comprarlos. Pues bien, ayer ya anunciaron lo que va a contemplar la ordenanza municipal, y es que no podrán circular los patinetes por las zonas peatonales, Una ordenanza que se quiere aprobar para finales de este mes. Y además hay que ir con casco y llevar mucha precaución. También le vamos a contar que la Universidad de Alicante recuperará el grado de Medicina tras el visto bueno de la Generalitat Valenciana. Comenzará el próximo curso académico con una oferta de 75 plazas. La Universidad defiende que la provincia de Alicante tiene un déficit de médicos que no se cubría con egresados que salían de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. También, también les vamos a contar eh, esa operación policial, será la primera noticia de nuestro rato informativo, esa operación policial importantísima que se ha llevado a cabo en el país y que tenía su sede aquí en Elche. Se trataba pues, de realizar un entramado de empresas falsas para emitir facturas falsas se ha detenido al cabecilla, a abogados e incluso funcionarios públicos. Hablaremos inmediatamente de esa operación policial. Aquí en el Che valemos para todo, ¿eh? <risa> Tenemos absolutamente de todo. Vaya pobrecito, Pero no me gusta ser tramposos. Y hay bueno, muchos tramposos. Hay de todo, hay de todo. No está bien. Lo que sí que va a estar muy bien va a ser el Martínez Valero este fin de semana, porque el Elche necesita ganar a los Asuna este domingo y que sus rivales más directos, Mallorca y Granada, pierdan el fin de semana para conseguir la permanencia de forma matemática. Gumbau reconoce que el apoyo del público en el Martínez Valero va a ser fundamental para conseguir el objetivo de la permanencia este domingo.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 Comenzamos con el relato de las noticias, Rosmaría Alonso. Y con esa operación policial destacada contra el fraude y el blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en el país, el grupo criminal tenía su base en Elche, el Cabecilla es un empresario dueño de un prostíbulo que resultó ser el domicilio social de muchas de sus empresas ficticias. También han sido detenidos dos abogados de un mismo despacho que le ayudaban a crear ese entramado mercantil para defraudar a la Seguridad Social y Hacienda con la emisión de facturas falsas y para regularizar a personas migrantes de manera fraudulenta. Esta operación ha tenido cuatro fases. La primera, pues la policía realizó las entradas y los registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación. Por ejemplo, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas que estaba enganchada a la red eléctrica de forma ilegal y 122.000 euros en, equipos, eh, en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. En la segunda fase se detuvieron a todas las personas que se habían beneficiado del cobro del paro o de su regularización fraudulenta. En la tercera le llegó el turno a los titulares de las empresas que habían comprado esas facturas falsas que la organización criminal emitía. Y en la última fase se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público de Hacienda que cobraba del grupo organizado a cambio de información de la base de datos oficiales. En total hay 125 detenidos. Y también la policía local ha arrestado a un hombre de 50 años por conducir bajo los efectos del alcohol, tener el carnet retirado y una orden de detención emitida por los juzgados. Y seguimos con más asuntos. Una de las comunidades de base de Riegos del Levante, la sexta y la séptima elevación con 2.000 comuneros, se enfrenta a un proceso electoral polémico. No ha hecho nada más que comenzar el periodo para delegar el voto y la policía tuvo que acudir ayer por la mañana a la sede para desalojar al candidato rival, Ginés Ruiz que se presenta para renovar la presidencia. Desde hace dos años es vocal de la Junta Directiva y ante la convocatoria de elecciones el próximo 6 de mayo ha acordado presentarse para cambiar la dirección de esta comunidad por su falta de transparencia. Ginés Ruiz, junto a otros comunedos, ya recurrió con éxito la decisión de la directiva de subir el precio del agua hace tres años y ahora está dispuesto a impugnar estas elecciones porque considera que no están actuando conforme a la ley, al haberle impedido que esté presente durante estos días en la sede donde se están recogiendo los votos delegados. Ginés pide al ayuntamiento, el mayor comunero de la sexta y la séptima, que se implique. en una democracia y la democracia es transparencia. Si no tiene nada que esconder, pues simplemente deja a tu contrincante Estar presente cuando se haga una delegación de votos, si han venido 10, pues diez, pero quiero estar presente. Y el ayuntamiento entiendo que como el mayor propietario de la comunidad debe posicionarse y que le dé su voto a quien quiera. Yo no le digo nada, Eso es, cada uno es libre, pero es el mayor comunero y, y puede pedir informaciones a la comunidad general. Puede pedir, vamos, yo le puedo dar lo que ayer me echó la policía cuando creo que tengo derecho a estar presente. ...en la delegación de voto. Y ayer en el Altec, en una de sus plazas públicas... ...se llevó a cabo la asamblea convocada por la asociación vecinal... ...en la que Ángel Soler, de El Alte, decide ...leyó un manifiesto para exponer todas las razones... ...por las que siguen reclamando, cinco años después tras el parón de la pandemia, la independencia para esta pedanía y que pueda convertirse en un nuevo municipio. La falta de servicios públicos, la escasa inversión municipal y el ninguneo institucional que sufren, afirman, al suprimirse el nombre del Altete en el aeropuerto, han sido los motivos por los que les han llevado a seguir luchando por conseguir este objetivo ayer un equipo del, del programa de televisión española de comando actualidad estuvo grabando todo el día en el altet para reflejar el sentimiento de independencia de esta pedanía y ahora escuchamos parte del discurso de ángel soler cinco años después seguimos en la lucha tras pasar más de dos años de pandemia volvemos a salir a la calle y volvemos a poner nuestras energías en este empeño que es también vuestro empeño Como sabéis, a pesar de las dificultades, hemos seguido trabajando por mejorar nuestro pueblo, reclamando en el ayuntamiento todas aquellas necesidades y todas aquellas deficiencias que detectamos o que nos hacéis llevar. Las llevamos a los plenos, las llevamos a las juntas municipales, utilizamos mail, entrevista directamente con los concejales, pero como siempre, nuestras peticiones y propuestas caen en saco roto. La solución es la segregación. Y el futuro del ALTED es tener un ayuntamiento propio. Por el futuro del ALTED, ¡viva el ALTED! ¡Visca el ALTED! Sí, Y el Ayuntamiento avanza con los trámites para modificar la ordenanza municipal con la que ordenar el tráfico de patinetes y bicicletas. Ahora, que se quiere fomentar el uso de este transporte con la construcción de más carriles bici, las restricciones al tráfico rodado previstas en esas zonas de, de bajas emisiones y por las ayudas económicas que se entregarán para la adquisición de estos vehículos limpios? Ayer, la Edil de Movilidad avanzó que se va a prohibir la circulación de los patinetes por las zonas peatonales. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. La nueva ordenanza de movilidad sostenible propone que la edad mínima para conducir un patinete en el municipio sea de 15 años, al igual que los ciclomotores, y el casco será obligatorio, tal y como marca la DGT. Los patinetes no podrán circular por calles peatonales, pero sí por infraestructuras como carriles y áreas ciclistas. No se exigirá seguro ni registro para estos vehículos sostenibles, aunque sí una ficha técnica. Los usuarios se enfrentan a sanciones en caso de circular por zonas peatonales. Por su parte, la regulación de las bicis será como hasta ahora. Podrán circular por zonas peatonales siempre que no haya aglomeración Y el casco será obligatorio dentro del casco urbano en los menores de 16 años. Según la edil de movilidad, Esther Diez, se trata de fomentar la movilidad sostenible dentro de la estrategia ELCH 2030 y garantizar la convivencia respetuosa de todas las formas de movilidad. La nueva ordenanza será una realidad a partir de otoño después de los meses de tramitación. Podríamos haber hecho una... Eh, especificación de que en algunas zonas determinadas podrían circular pero nosotros lo que hacemos es seguir el criterio de la dirección general de tráfico y los patinetes no pueden circular por zonas peatonales, sí por aceras cuando tengan una acera bici ¿Vale? pero no en aceras de otras condiciones. Entonces aquí hay, sí que hay una diferencia entre la bicicleta y el patinete, que tener en cuenta además que la bicicleta pues, tiene otro tipo de características, no alcanza la velocidad que alcanza un patinete, tiene un volumen mayor, por tanto, también tiene una mayor seguridad para el usuario y para el resto de usuarios de la vía, donde la bicicleta eh, puede seguir circulando por zonas peatonales siempre que no haya una aglomeración y el patinete no podrá circular por zonas peatonales. Y sobre el plan de movilidad urbana, este sigue adelante. Después de incorporar las recomendaciones de la Generalitat, el documento se aprobará en el Pleno de Mayo para luego ir a consulta pública. Por otra parte, en las próximas semanas comenzarán ya las obras de los dos nuevos carriles bici en la Avenida de Alicante y en Pedro Juan Perpiñán. Al mismo tiempo está pendiente de adjudicar la redacción de los proyectos de los carriles bici en el Parque Empresarial y en el Polígono de Altavix. Y como ya informamos ayer, el presidente del Consejo, Chimo Puig, anunció, tras reunirse con la rectora de la Universidad de Alicante, la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. De esta forma se cierra ese proceso de reclamación que se inició hace seis años por parte de la UA para obtener el grado de Medicina que perdió cuando se creó la Universidad de Elche. Nos da más detalles de esta información Iciar Martínez. Buenos días. La Universidad de Alicante va a recuperar el grado de medicina después de que la Generalitat haya dado su visto bueno. La Consejería de Universidades ha dado luz verde al proyecto que arrancó hace seis años para recuperar la titulación que la UA perdió en 1996, cuando se inauguró la Universidad Miguel Hernández y pasó a formar parte de su oferta universitaria. La decisión se ha comunicado este martes por parte del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la rectora de la UA, Amparo Navarro, en un encuentro también con las conselleras de Sanidad Ana Barceló y de Innovación y Universidades Carolina Pascual. La Universidad de Alicante siempre defendió que la provincia tenía un déficit de médicos que no se cubría con egresados que salían de la UMH y este ha sido uno de los motores de su visto bueno por parte de la Generalitat. Según Puig, la recuperación de medicina en la UA permitirá sumar 75 plazas a la oferta universitaria de estos estudios en la comunidad e incrementarla en un 10%. Concretamente, el nuevo grado se cursará en la la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, donde actualmente se imparte también el grado de enfermería. Pues la Universidad Miguel Hernández sigue siendo un referente en la investigación y una prueba de ello son los fondos que capta para sus proyectos. El Instituto de Neurociencias, implantado en el campus de San Juan de la Salud, para interactuar con las facultades de Medicina y Farmacia, acaba de recibir dos millones y medio de euros para estudiar la formación de los circuitos sensoriales en el cerebro. Un proyecto en el que también colabora el CSIC. La investigadora Guillermina López ha señalado que el objetivo de esta investigación es comprender los principios del desarrollo de los circuitos sensoriales y arrojar luz sobre la posibilidad de reparación del cerebro ante defectos sensoriales. Y ayer en Elche comenzó a funcionar el quinto contenedor marrón para los grandes productores de basura orgánica, orgánica como los colegios por sus comedores escolares o los hospitales. Nos amplía esta información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Muy buenos días, Rose. Exacto. Ayer, 26 de abril, se amplió este servicio de recogida orgánica en el municipio pero para grandes productores. Los contenedores marrones se han repartido por diferentes puntos del municipio y pedanías que, como he dicho, serán exclusivamente para un total de 70 productores como hospitales, centros de salud, colegios, centros deportivos, el aeropuerto, mercado de abastos y algunos restaurantes porque estos son espacios donde se generan una importante cantidad de residuos. Y para las personas que vean ahora estos contenedores en sus calles podrán diferenciar los de uso normal para el público en general a los de uso exclusivo porque estos están rotulados para indicar a los ciudadanos que son pues, de uso exclusivo y que pertenecen a pues, un colegio, un centro de salud en concreto. Y cada productor será responsable de su contenedor que además contará con un acceso restringido bajo llave y que por lo tanto solo podrán usar aquellos que dispongan de la llave para poder abrirlo. Además, se espera que en los próximos meses la recogida orgánica se siga ampliando a más barrios de la ciudad para uso de cualquier ciudadano. Escuchamos ahora, si te parece, Ros, al edil de limpieza Héctor Díez, que dio ayer más detalles sobre esta recogida que comenzó ayer y que dice ha tenido muy buena acogida. ...y con el que pretendemos seguir incrementando... ...los porcentajes de recogida selectiva... ...de la sociedad orgánica en Elche... ...ha tenido una gran acogida... ...tengo que decir que entre colegios, mercados... ...centros sanitarios y hostelería... ...tenemos unos 70 participantes... ...que estamos convencidos que nos van a proporcionar... ...gran cantidad de materia orgánica correctamente separada... ...y bueno, esta noche es el primer servicio... ...que va a ser los siete días de la semana... ...a partir de las nueve de la noche". Y ayer el alcalde en nuestro Telenit entrevista aseguró que está en un momento de reflexión sobre su continuidad como candidato del PSOE a la Alcaldía. Declaró que tiene ganas e ilusión y que cuenta con el apoyo social para volver a presentarse como alcaldable, pero que deberá consultar a los ciudadanos y a sus compañeros de partido sobre su continuidad. Lo escuchamos. Como le digo, me encuentro en un proceso de reflexión en el que para mí es muy importante, por una parte, pulsar la opinión de los ciudadanos, saber qué es lo que piensan los ciudadanos, si piensan que puedo ser un buen candidato para el Partido Socialista para el próximo mandato, conocer también la opinión de mis compañeros del Partido Socialista y, en definitiva, tomar el pulso sobre si sería o no una, un buen cabeza de lista para las próximas elecciones municipales de 2023. También, también habló sobre el mercado provisional, declaró que apuestan por un nuevo mercado de planta única en la avenida de la Comunidad Valenciana y con sótano destinado al almacén, siempre y cuando los técnicos lo permitan ya que se ha modificado el plan general para tal fin. Lo escuchamos. Lo Con absoluta claridad, nosotros apostamos por un mercado de, un, de una única planta. Los mercados, este tipo de instalaciones funcionan normalmente con una sola planta y de hecho está funcionando y funciona muy bien desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de los ciudadanos y desde el punto de vista, desde luego, de quienes allí ejercen su actividad económica. Está funcionando muy bien. Y si me pregunta mi opinión sobre si debe tener sótano, si técnicamente es posible, creo que un sótano es una instalación complementaria que puede ser de utilidad a quienes allí prestan sus servicios. Bien, pues de, estas, de estos temas y de, otros, de otras noticias que hemos incluido en nuestro relato informativo de hoy, hablaremos en la tercera hora del programa en esa tertulia de los miércoles con Sacramento Alvear, el periodista y el expolítico Joan Antonio Oltra. Y terminamos con una noticia que tiene que ver con nuestro planeta. Oxizonia es una ONG de Elche que trabaja en favor del medio ambiente. Ha creado un tipo de árbol Paulonia, que es capaz de absorber diez veces más de dióxido de carbono y expulsar diez veces más de oxígeno a la atmósfera. Tiene un territorio reservado en el Amazonia, en el que lucha contra la tala ilegal, ayuda con la reforestación, conservación de la flora y la fauna y lucha contra la problemática indígena. Además, ha creado un bosque con sus paulonias y con árboles autóctonos en y Albatera, llamado El Bosque de las Hadas. Ha conseguido grandes apoyos y detrás del proyecto están el presentador Arturo Valls y el cineasta Gerardo Olivares. Ambos acaban de regresar hace unos días de su travesía en Perú con esta ONG ilicitana cuyo fundador, José Ramón Mena, ha señalado que se realizará un documental con el fin de divulgar el trabajo que llevan a cabo en su reserva del Amazonas de algo más de 900 hectáreas donde luchan contra la tala indiscriminada y la minería ilegal. Asegura que al día se están talando tres campos de fútbol en el pulmón verde del planeta. Una devastación que está acabando con las plantas medicinales, los insectos y la fauna. Un científico muy importante a nivel mundial, que es un investigador del Instituto Nacional de la Amazonía, que es Antonio Donato Nobre, Y bueno, según los datos que él nos puede transmitir es que se están talando más de tres campos de fútbol cada minuto a, en la selva amazónica. Es una barbaridad. La cual conlleva una gran pérdida de insectos y una gran pérdida de, de fauna silvestre y animal. Y, y, terminamos, y terminamos este relato con un apunte sobre el Día de la Madre, se acerca, será este domingo, ya saben que se celebra todos los años el primer domingo de mayo, coincide con el Día del Trabajador y para festejar el 1 de mayo, este próximo viernes, 29 de abril, en cuatro barrios del municipio, pues el ayuntamiento y las asociaciones comerciales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 Sabemos que para mamá no hay nada mejor que estar todos reunidos en torno a una mesa. Por eso en Águila Bar cuidamos con mimo cada detalle para que disfrutéis de nuestros menús y a la carta con productos de temporada y la mejor gastronomía de la zona. A tu reserva para el Día de la Madre en Águila Bar en el centro, la Torre Altavix y Plaza de España, porque mamá se merece lo mejor.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 Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. En el Elche Club de Fútbol ya se echan las cuentas para conseguir cuanto antes la permanencia matemática en Primera División y podría ser este próximo domingo. Para ello el conjunto frangiverde necesita ganar su partido a partir de las dos frente a Atlético Osasuna y que Granada y Mallorca, que juegan después, pierdan ante Celta de Vigo y Barcelona respectivamente. Con estos resultados el Elche de Francisco se colocaría con 41 puntos y teniendo en cuenta que en la jornada 35 hay un duelo directo entre Andalucía ...que si baleares... Ambos rivales ya no podrían alcanzar a los ilicitanos puesto que tienen el Gola particular perdido y en el empate a puntos el Elche siempre quedaría por delante. La realidad es que ahora mismo la distancia es de 8 puntos más uno virtual por el Golaveras sobre el cuadro nazarí que es el que abre la zona de descenso. Si Mallorca y Granada pierden sus partidos este fin de semana ya no podrían alcanzar al Elche ni en el supuesto de que los ilicitanos pierdan los últimos cuatro encuentros que restan de temporada ya que con 32 y 30 puntos podrían sumar como máximo 12 más, que son los que quedan en juego, pero no los dos equipos, porque se enfrentan entre ellos la próxima semana. Insisto, todo pasa por ganar el próximo domingo a Osasuna. Y aunque no se diesen el resto de resultados, con 41 puntos serían más que suficiente para conseguir esa permanencia virtual. Para ello, Gerard Gumbau, uno de los destacados en esta segunda vuelta, reconoce que el apoyo del público va a ser fundamental. Sí, para nosotros es increíble ¿no? que, que, que vengan 20.000 personas al campo. O sea, la verdad que desde dentro se, se nota muchísimo cómo nos animan, cómo nos apoyan y al final creo que hemos, hemos ido de la mano durante toda la temporada y, y, y eso te da este plus para, para poder conseguir el objetivo y no hay mejor fórmula que esa. ¿no? Nosotros dándolo todo en el campo, ellos dándolo todo en la grada para, para conseguir ese objetivo. Tenemos un partido bonito contra Osasuna que, como dices, casi, casi podría certificar nuestra... Nuestra permanencia otro año más en primera y creo que todos queremos eso y, y, y si la gente se anima y, y viene más gente aún, pues está claro que lo conseguiremos. La plantilla vuelve esta mañana a los entrenamientos, las dudas siguen siendo los dos delanteros, Lucas Boyé y Guido Carrillo, mientras que el técnico blanquiverde dispondrá en estos momentos de 22 futbolistas para el domingo. Hasta luego.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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelch. Buenos días, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones de barro y es que estamos teniendo bastante calima, polvo sahariano en suspensión que nos va a acompañar durante las próximas horas. A lo largo de la madrugada, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado de los 15 grados, en el sur del Candael hemos alcanzado los 11 grados. Hoy tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, mucho ruido, pocas nueces, por la mañana se podría escapar alguna gota. Esperamos precipitaciones de carácter débil durante las horas centrales del día primeras horas de la tarde el viento flojo de dirección variable y las temperaturas diurnas van a bajar en máximas en torno a los 18 19 grados mañana jueves ya con el embolsamiento de aire frío en altura aunque estaremos en el sector menos activo del mismo abundante novosidad con precipitaciones débiles que puntualmente podrían llegar a ser moderadas y de forma muy localizada estas nos van a acompañar por lo menos hasta las horas centrales del día. Por la tarde ya no esperamos lluvia, viento flojo de componente este, temperaturas que seguirán bajando máximas en torno a los 17 grados. Ya para el viernes no quedará inestabilidad atmosférica, alternancia de nubes y claros, viento flojo puntualmente moderado de componente este, temperaturas que comenzarán a subir de nuevo a valores en torno a los 21 grados. Para el fin de semana se imponen las altas presiones, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas acordes a esta época del año, valores que alcanzarán por lo menos los 23 grados, pero para la semana que viene volverán de nuevo las precipitaciones.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 El Salón del Manga triunfó este pasado fin de semana en IFA, la décima edición registró lleno total de público, colas para entrar se pudieron ver en las dos jornadas, la del sábado y del domingo, sobre todo de muchos jóvenes de toda la provincia que acudieron atraídos por el universo del manga y la cultura japonesa. Como novedad se presentó un escenario dedicado a la gastronomía, donde diferentes cocineros y restaurantes colaboradores han compartido con los asistentes los secretos de la cocina japonesa en diferentes talleres y ponencias. Para hablar de pues más detalles sobre esta edición, esta nueva edición del Salón del Manga, contamos con Rogelio Pena, uno de los organizadores de esta feria. Muy buenos días, Rogelio. Muy buenos días. Eh, antes de nada, agradecer la invitación de, de estar aquí con vosotros. Rogelio, ¿por qué tan, este éxito? ¿Por qué lleno? Sobre todo jovencitos, se veía mucho adolescente. Vamos a ver, eh, la cultura japonesa eh, y el manga siempre ha estado muy arraigado ¿no? en nuestra cultura... ...con el tema de lo que es la animación, los cómics... ...y bueno, pues desde muy jovencitos, eh, ya hace años que eso ha ido, ha ido aumentando. Lo que pasa es que lo que sí que nos damos cuenta que eso ya no está trayendo a solamente jóvenes, sino gente pues como yo mismo, que empezamos con eso y ahora ya empiezas a buscar la parte más cultural. Entonces, eh, entonces estás trayendo a, a una gran cantidad de público. ¿Pero cuándo nos invadió el manga, el anime, los videojuegos, la cultura japonesa? ¿Cuándo invadió? ¿Cuándo el Dragon Ball comenzó a pegar fuerte o ya con Mazinger Z? Ya con el tema de Mazinger Z, Heidi, también lo podemos tener ahí, ¿vale? ya, estaba, ya se estaban inculcando un poquito todo el tema de la animación. El manga no deja de ser el cómic japonés, ¿vale? pero con una gran variedad. Entonces, lo que sí que ha pasado es que ha ido evolucionando y atrayendo más gente. Gracias a la globalización, pues antes solamente podías traer unas pequeñas cantidades de, de material y ahora, en cambio, eh, tienes estrenos simultáneos en Japón con España. Eh, ¿Pero por qué atrae el cómic japonés, esos dibujos? Eh, ¿Atraen más en Occidente o allí, en Japón? No, eh, en Japón es, eh, forma parte de la cultura. Y el, una de las grandes ventajas que tiene es su variedad. Dentro del cómic está basado para desde de muy joven, desde niños, a personas adultas. De, no Podríamos compararlo como con las series de televisión que podemos tener aquí. Puedes tener series de televisión para un público muy infantil, como podría ser Barrio Sésamo, por ponernos un ejemplo, a irnos a series de ya para gente adulta, pues como en su momento podría ser, no sé, House, o que es Médicos, o puedes tener Juego de Tronos. Hay una gran variedad dentro del tema del manga, por eso atrae también a tanta gente. ¿Qué te gusta más? Pues a mí me gusta más... Eh, ...la fantasía, pues tiene la fantasía... ...me gusta más el terror... ...pues tienes terror... ...o lo infantil... ...y es lo que es lo bueno que tiene... ...la gran variedad. Pero se puede identificar fácilmente... ...¿cuáles son las peculiaridades... Eh, de, ...del cómic japonés? Sí, hombre... Eh, tienes, eh, ...tienen bastantes diferencias... ...con lo que puede ser... ...el cómic europeo o americano... ...lo que pasa es que ahora ha llegado... ...un momento que se, eh, tienen eh, ciertas similitudes también. Yo vuelvo a decir que creo que una de mayores capacidades es la variedad. Una, es lo que más diferencia, la cantidad de, de tomos, de cómics, ¿vale? de mangas que salen diariamente. Es donde yo creo que está la mayor, vari la mayor diferencia, es la variedad. Bien, pues ahora que sabemos un poco más, vamos a centrarnos en el Salón del Manga, porque ya lleva 10 ediciones y se ha consolidado, ya es un referente, una ventanita para promocionar esa cultura nipona en el Levante Español. Eh, ¿Qué vimos este fin de semana allí? Eh, porque hubo numerosas actividades. ¿Cuáles fueron las que más público eh, pues, eh, registraron? Bueno, dentro de actividades tuvimos sobre un 200 actividades diferentes. Siempre hay algunas que son las que más llaman a la atención, que la parte del cosplay, que es el, ese, esas actuaciones disfrazados, ¿vale? Y lo de disfrazado se queda corto por la calidad de lo que hacen, ¿vale? Hay gente que se, se esmera durante meses a hacerlo. Tienes también concurso de, de karaoke. Rogelio, ¿sabes? ¿y qué disfraz, te acuerdas de qué disfraz fue el ganador? La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo porque hubo tanta gente que no pude verlo y eso que yo he sido cosplayer. Es una de las cosas que más hemos luchado por ello, pero con el, la gran cantidad de trabajo que había no, pude, no mm. pude verlo y es una pena uh -huh. porque se llenó el escenario ¿y pues qué va ¿y que a decirte? pero con tantos participantes, ¿hay filtros para eh, garantizar una mínima calidad? No, nosotros normalmente estamos dando la oportunidad a todo el mundo porque sería una pena que tú pusieses filtros, como ha pasado este año de, de gente joven que está empezando, que sí su, su disfraz Puede ser que no sea el mejor, tienen que ir depurándolo, pero la actuación, la pasión, el amor que le ponen es impresionante. Sé que hubieron unos que encima fin, recibieron eh, unas menciones especiales por eso. La gente se levantó a aplaudir y no era el mejor disfraz, ni muchísimo menos, pero era una calidad de actuación que, que te llena. Entonces no vamos a poner un filtro para eso. Lo bueno que hacemos es dar muchos premios, tenemos tres categorías, ¿vale? primero, segundo, tercer premio, después tienes menciones, sí. tienes diplomas para ese toque especial, que todo el mundo se sienta robado, porque gracias a eso van mejorando año tras año y consigues las calidades de, bueno, de cosplay que tienes ahí. Claro, y vosotros os lo podéis permitir porque esto de la industria, de la cultura japonesa es todo un negocio y es bollante porque los jóvenes están atraídos por ello. Rogelio, como son 200 actividades, no hay tiempo para concentrarlas. Hemos destacado el cosplay como uno de los concursos que más eh, público arrastró. Pero ¿cómo ha funcionado la novedad de este año? ¿Cómo han funcionado esos talleres de gastronomía? Es una muy buena idea dar eh, pues cabida a los cocineros japoneses. Esto también hay que ponerlo en contexto. Lo que nosotros vamos buscando dentro de la del evento es que no sea solamente basado en un público juvenil. Estás dando cuenta que vamos evolucionando como nosotros mismos. Eh, yo empecé viendo manga, pero cada vez unas cosas que más me gusta es la parte cultural. Dentro de la parte cultural tienes la parte gastronómica. Entonces, eh, te das cuenta la cantidad de padres o gente ya con cierta edad que va buscando un aliciente nuevo a estos salones. Y ha sido la parte gastronómica, es, eh, ha sido un éxito rotundo. Hemos tenido eh, especialistas en ramen, en sushi, en sushi fusión, que era de color rosa el salmón, o sea, o de color violeta, también postres japoneses o sea, a la gente le ha encantado uh -huh. esa esa nueva ese nuevo escenario también tenemos otro escenario vale que es exclusivo para mmm, la cultura japonesa con, con los taikos que es la percusión japonesa impresionante porque mezclan el teatro con la percusión el, el samisen un, un instrumento de cuerda también japonés, y la gente le encanta, te das cuenta que cada vez eh, se busca más las actividades, lo cultural eh, estamos necesitados de eso uh -huh. y por eso tiene tanto éxito yo creo eh, la zona uh -huh. eh, el salón del manga y las zonas eh, culturales del salón Bien Rogelio, pues la próxima la próxima edición que, que, os, que espera que, que vais a, a organizar? Pues ahí nos estamos comiendo mucho en la cabeza. O sea, la verdad es que porque nosotros, cuando ya estamos haciendo una edición, ya seguimos pensando para la siguiente. En esta edición, eh, al ser la décima, también hemos querido apostar eh, mucho por la parte cultural. y Un ejemplo, hemos traído eh, unas exposiciones de la época Edo, la época Edo japonesa es desde 1600 hasta 1800 aproximadamente, Y hemos traído pues, armaduras originales de samurái, eh, litografías, xilografías originales también. Entonces, claro, hemos traído ya unas calidades que ahora es cómo mejoramos eso para el año que viene. Pues seguro ah. que lo mejoráis, Rogelio. No hay tiempo no. para más. Muchísimas gracias eh, por acercarnos a esta cultura nipona. Eh, lo que es el manga, el anime, los videojuegos, en fin, lo que le gusta a estas generaciones eh jóvenes generaciones. Gracias Rogelio. Muchísimas, pues muchísimas gracias también por ser un poquito un altavoz del evento y así más gente pueda conocerlo, que seguro que les van a encantar.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 Cuando son las 7 y 49 minutos de la mañana vamos a recordar las noticias que hemos avanzado en nuestro relato informativo. Incorporamos una porque el plan hidrológico del Tajo ha sido el último en salir publicado y se confirman los temores. No cambia nada. Es una estocada mortal para la cuenca del Segura porque hay un recorte de 110 hectómetros cúbicos en los próximos cinco años. También estamos hablando de los patinetes que no podrán circular por las calles peatonales. Además, la edad mínima será de 15 años. El casco será obligatorio y sí podrán circular por los carriles bici. Así se recoge en la ordenanza municipal que se espera entre en vigor en otoño de este 2022. También nos hemos hecho eco de la operación Yersa, una operación policial importantísima porque ha desarticulado un grupo criminal que operaba en todo el país, pero su base la tenía en Elche. Han detenido al cabecilla, a abogados e incluso un funcionario público de Hacienda. Lo que hacían era un entramado de empresas falsas para emisión de facturas falsas y regularización de migrantes de manera fraudulenta. La Universidad de Alicante recuperará el grado de Medicina tras el visto bueno de la Generalitat. Comenzará el próximo curso académico con una oferta de 75 plazas. La Universidad de Alicante defiende que la provincia de Alicante tiene un déficit de médicos que no se cubría con los egresados que salían de la Facultad de Medicina de la UMH. Ya ha comenzado el servicio de recogida orgánica para 70 grandes productores de estos residuos. Serán de uso exclusivo para hospitales, colegios, centros deportivos, el aeropuerto o mercados de abastos que generan una gran cantidad de basura orgánica. El Elche Club de Fútbol necesita ganar a los Asuna este domingo y que sus rivales más directos, el Mallorca y el Granada, pierdan el fin de semana para conseguir de esta manera la permanencia de forma matemática. Gumbau reconoce que el apoyo del público en el Martínez Valero va a ser fundamental para conseguir el objetivo. La Glorieta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 Euros de descuento al cortamotor, concesionario San Young.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 Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquet la Llave, Mr. Crypto, Food Coats 10, y Medo Hospitales, Juan Agullo Citroën, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford.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 ...en dat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 La Glorieta, con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. Son las ocho en punto de la mañana. Comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta contándoles las noticias. Eh, noticias que destacamos. Eh, lo han oído ustedes en la previsión. Es miércoles 27 de abril y tendremos cielos muy nubosos. Podrían caer algunas precipitaciones débiles, pero con barro, porque volvemos a sufrir un nuevo episodio de Calima. De momento solo tenemos el cielo cubierto, el sol todavía no ha salido y no hay lluvias. Vamos a empezar precisamente hablando del agua, porque aunque lo que nos da el cielo, pues nos lo quita el gobierno. Eso es lo que dicen los regantes, el plan hidrológico del Tajo ha sido el último en salir publicado y se confirman los temores. No cambia nada, se mantiene ese recorte, progresivo de 110 hectómetros cúbicos en cinco años, al subir los caudales ecológicos un 43%, lo que supondrá la muerte del trasvase Tajo Segura y las pérdidas socioeconómicas que conlleva para el levante español. El próximo 3 de mayo el Plan Hidrológico del Tajo se votará en la Confederación y luego pasará a al Estado, al Gobierno, que lo tendrá que estudiar junto al resto de planes para aprobarlos dentro de un par de meses. De no corregir este recorte que supone una estocada mortal para este trasvase, los regantes del Segura ya han anunciado que van a recurrir ante los tribunales la decisión de los planes hidrológicos, que van a denunciar ante el Tribunal Europeo la falta de equidad del Estado español, ya que no ha actuado de igual modo en el resto de de cuencas, de planes hidrológicos. De momento, el próximo 10 de mayo, las entidades agrarias mantienen su manifestación, su tractorada, en Alicante. Saldrán a la calle. Y seguimos hablando de más eh, noticias que tienen que ver con los regantes, porque una de las comunidades de base de riegos de Levante, la sexta y séptima elevación, con 2.000 comuneros, se enfrenta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 Abrimos ahora la página de sucesos para contarles eh, una operación policial destacada contra el fraude y blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en el país. El grupo criminal tenía su base aquí en Elche. El cabecilla es un empresario ilicitano, dueño de un prostíbulo que resultó ser el domicilio social de sus empresas ficticias. También fueron detenidos dos abogados del mismo despacho que le ayudaban a crear el entramado mercantil para defraudar a la Seguridad Social y Hacienda con la emisión de facturas falsas y para regularizar también a las personas migrantes de manera fraudulenta. Esta operación ha tenido cuatro fases. En la primera se realizaron los registros en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos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 Nuestras peticiones y propuestas caen en saco roto. El ayuntamiento avanza en los trámites para modificar la ordenanza municipal con la que ordenar el tráfico de patines, de patinetes y bicicletas, ahora que se quiere fomentar el uso de ese transporte con la construcción de más carriles bici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 Y como ya informamos ayer, el presidente de la Generalitat, Chimopuch anunció, tras reunirse con la rectora de la Universidad de Alicante, la implantación del grado de Medicina en esa universidad. De esta forma, se cierra el proceso de reclamación que se inició hace seis años por parte de la UA para obtener el grado de Medicina que perdió cuando se creó la Universidad de Elche. Nos da más detalles de esta noticia, Iciar Martínez.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 Pues la Universidad de Elche sigue siendo un referente en la investigación, sobre todo los que tienen que ver en la Facultad de la Salud, y una prueba de ello son los fondos que capta para sus proyectos. El Instituto de Neurociencias, implantados, implantado en el campus de San Juan, donde están las facultades de Medicina y Farmacia, acaba de recibir dos millones y medio de euros para estudiar la formación de los circuitos en el cerebro, un proyecto en el que también colabora el CSIC. La científica Guillermina López ha señalado que el objetivo de esta investigación es comprender los principios del desarrollo de los circuitos y arrojar luz sobre la posibilidad de reparación del cerebro ante defectos sensoriales. La Glorieta El despertador de Elche, con toda la información local. Y ayer en Elche comenzó a funcionar el quinto contenedor marrón para los grandes productores de basura orgánica, como los colegios, por sus comedores escolares o los hospitales. Nos amplía esta información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 Y el alcalde ayer también se reunió en el ayuntamiento con la nueva junta directiva de Cedelco, el círculo empresarial de Elche y Comarca. Fue el primer encuentro con el nuevo presidente, Salvador Pérez, y abordaron las líneas de trabajo previstas para los próximos años. Entre ellas, se ha incidido en la demanda de más suelo industrial, mayor agilidad en los trámites administrativos para conseguir las licencias necesarias o seguir trabajando en encontrar un medio de transporte eficaz y sostenible que ayude a conectar la ciudad con el aeropuerto, parque empresarial, universidad y municipios de alrededor, es decir, pidieron el tranvía. Y el Partido Popular exige la apertura inmediata del retén sanitario ubicado en la ciudad deportiva. Según la concejal Inma Mora, son muchos los deportistas y familias que reclaman la apertura de este puesto de socorro que a día de hoy se encuentra cerrado por simple voluntad política, dicen, privando a todos los usuarios de tener una referencia sanitaria dentro de estas instalaciones deportivas. Al mismo tiempo ha pedido que estos retenes se extiendan a otros espacios como el Polideportivo de Carrus o Las Pedanias. Escuchamos a Inma Mora. Desde el Partido Popular solicitamos al equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís la apertura inmediata del retén sanitario que se encuentra en la ciudad deportiva. Este retén fue creado algo más de cuatro años y cuya inversión fueron 50.000 euros y que en la actualidad se encuentra completamente cerrado, poniendo en peligro la salud de los deportistas y familias que se acercan diariamente para realizar sus actividades deportivas en estas instalaciones. Y es por ello que desde el Partido Popular exigimos acciones inmediatas. Padres y madres de los colegios El Palmeral y La Hoya se concentraron ayer por la tarde en El Palmeral de... para pedir que se modifique una normativa que les parece injusta. Y es que hace dos semanas los centros acogieron un proceso de consulta para modificar la jornada escolar en el centro para el próximo curso y cambiar así a jornada continua. Ambos en número de votos obtuvieron a favor del cambio de jornada, pero no en porcentaje que estipula el reglamento porque los votos en blanco nulos o la abstención contabilizan como votos negativos al cambio de jornada. Por ello, ayer se volvieron a concentrar para que el próximo curso se implante la continua. Aseguran que la jornada continua favorecerá la conciliación familiar, que el profesorado sea más estable, puesto que más del 50% son interinos y prefieren centros de jornada continua y tener el mismo horario que el resto de centros del municipio. Y para animar a que la ciudadanía salga a la calle festejando el Día de la Madre en familia y entretener y divertir a los más pequeños, el viernes a las 6 de la tarde se llevarán a cabo actividades en varios puntos de la ciudad. En la Plaza de Baix se podrá disfrutar de teatro en la Plaza Francesc Cantó. ...de un taller de magia... ...en el barrio del Pla... ...los niños y niñas podrán disfrutar de un cuentacuentos... ...y en Altavix, en el Jardín de las Culturas... ...se llevarán a cabo manualidades... ...con el taller eh, Mi Familia es Única... ...por eso el concejal de Comercio... Felipe Sánchez invita a las familias... ...a que participen en estas actividades... ...con estas cuatro actividades... ...intentamos dinamizar esta tarde... ...para que bueno, como sabéis... ...aparte de, de divertir... ...y entretener a la familia... En el entorno de las zonas comerciales, pues también, bueno, pues motivar a que se salga a la calle, se aproveche ese, esos momentos para realizar esas compras que se puedan tener de última hora para precisamente encontrar ese regalo que, que bueno, pues que haga que, que la persona que se leyó o nos leyó eh, nuestro cuento favorito durante tantas mil y una noches, pues que nos lo. Están escuchando La Glorieta.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 Se si tempo me arrastra, de celtas hoy fiero libro de las horas muertas. Hago pájaros de varo, hago pájaros de Y los echo a volar, por si il tempo me arrastra a playa deset, hoy rechazo la bajezza del abandono y la pena ni una paz. Sento el asombro de un transeunte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas na Ya no duerme mi perro junto a tu candela, en los vértices del tiempo, anida los sentimientos, soy son pájaros de barro que quieren volar. En los. En nu sopla el viento. Cuando el mar quedo lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Zat het tempo. En Telegs, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 El supermercado Charter Consum. M. Solers, el hogar del profesional. Talleres JJ Linero y Material Escano Recuerda, este domingo a la una y media, Elche Osasuna en Marcador. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte. Con Paco Gómez. A quien ya tenemos aquí en el estudio a esta hora, a las 8 de la mañana, 28 minutos. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ross. Preparado, días. calentito ya, todo listo. Partido, bueno, no es, qué bien, no es vital, no es una gran final, pero sí es un partido bonito de jugar. Sí, no es a corazón abierto como otros ya. partidos donde necesitas... Hasta... El de Mallorca, como decías ayer. Sí, sí, el de Mallorca, eso sí que era una finalísima. Precisamente eh, aquel partido se ganó para no llegar a esta situación... Sí. Eh, que sea incómoda. Bueno, pues las cuentas al Elche le salen porque por primera vez esta temporada llega la primera pelota de partido, el primer matchball. El Elche tiene la oportunidad de conseguir permanencia matemática el próximo domingo. ¿Por qué? Porque si gana y pierden Granada y Mallorca, que juegan después de él, eh, ya en los siguientes cuatro partidos, aunque el Elche no sumase ni un solo punto, Granada y Mallorca, los dos no podrían superar eh, los 41 puntos que supuestamente tendría el Elche con la victoria frente a Osasuna. ¿Por qué? Porque aunque quedasen 12 puntos y eh, el Elche le sacaría 11 al Granada más golaveras, Granada y Mallorca se enfrentan entre sí la próxima jornada. Por eso <coughs> ninguno de los dos podría superar esos 41 puntos, y en caso de empate siempre ambos estarían eh, perdida la, la batalla con el Elche porque les tiene ganado el gol, Por tanto, se da esa primera m, oportunidad, la primera semana en la que la permanencia matemática se puede dar. De todas formas, bueno, aunque el Granada luego a las 4 y cuarto después del Elche sumase un punto o, o, o el Mallorca diese la sorpresa en el Camp Nou frente al Barça y sumase... Que lo tiene más fácil el Mallorca aparece eh, Sí, porque lo del Barça <risa> es digno de estudio, ¿no? sí. es una auténtica montaña rusa. Pues aunque sumasen puntos, insisto, si el Elche gana frente, al, frente a Osasuna, eso sería ya, si no es matemática, sería permanencia virtual. Incluso puede ser que no sumando ni un solo punto y con los 38 que tiene le alcance, porque eh, los rivales tienen partidos muy complicados. El Mallorca juega eh, en el campo del Barça, en el campo del Sevilla, o sea, es que tienen eh, calendarios duros. ¿no? El Cádiz tiene un calendario duro también. El, y al Cádiz no lo estamos mencionando, pero también sí, está sí, ya sí. un punto del descenso, ¿no? Y el Elche tiene que visitar el campo del Cádiz la semana que viene. Pero bueno, eh, el Elche tiene que centrarse en ese partido frente a Osasuna, hacer los deberes, ganar eh, con el apoyo de la afición blanquiverde y dejar las cosas eh, bueno, pues con tranquilidad en las últimas jornadas. ¿Cómo va el equipo? ¿Se van recuperando alguno? ¿No se sabe todavía? Bueno, la gran duda va a ser los dos delanteros, Lucas Boye y Guido Carrillo. Si acaso Guido Carrillo puede tener algo más de ventaja porque su lesión fue menos grave. De todas formas, Francisco tiene muy claro que no va a arriesgar con ninguno de los dos. Si alguno de los dos levanta la mano y dice, aquí estoy yo, contará con él. Si hay la más mínima duda, se les va a dar un margen más, una semana más de margen, eh, para que puedan llegar frente al Cádiz, que quizás esa sea la, la cita. ¿no? Eh, el resto, o algunos tocados como Gonzalo Verdú, Rocco, Josan, todos, se han ido recuperando y ya están realizando toda la, la sesión de entrenamientos eh, para el partido frente al frente a Osasuna ya recupera Omar Mascarell que apunta directamente al, al once titular. La duda es eh, saber si por tercera semana consecu consecutiva jugará de nuevo con ese 1-5-4-1, eh, es decir, con, con tres centrales y dos carrileros que le está dando buena solución cuando no tiene a, a Lucas Boyé o a los delanteros referencia. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo con eh, esa medida que ha decidido tomar el club de nuevo de de que los abonados puedan eh, comprar a precios muy reducidos entre 5 y 25 euros, 5 la más barata y 25 la más cara, a través de su carnet eh, pues para familiares y amigos, pues puede volver a darse una buena entrada el domingo frente al Mallorca. Eh, fueron más de 20.000, pues espera que también lo puedan ser. Un apunte más. La IA, <coughs> Inteligencia Artificial, eh, ha designado que... Eh, el lateral izquierdo, Mojica, uh -huh. sea el mejor lateral del mundo en este momento. Por datos, por goles, por asistencias y por juego. Eh, no creo que le siente mal al, no, no. al, al, al, al, al, al dueño del club, ¿no? A Bragarni para, para nada, eso es revalorizar eso es subir el precio ¿no? Sí, porque ahí influye mucho el hecho de que sea un defensa, pero con vocación ofensiva ¿no? eh, suma mucho que un defensa de asistencias haya marcado un par de goles eh, meta muchos pases bueno, es un, es un lateral ofensivo que al el Elche le ha dado mucho la gente se queja y dice sí, pero es que luego no defiende bien claro, pero es que el, claro está el, en el Elche el lateral perfecto no existe <risa> el y Mojica la verdad es que es un, un lateral carrilero precisamente en ese sistema es donde él más sí. explota sus virtudes jugando con, con carriles él tiene todo el pasillo para él Y la verdad es que yo creo que junto a Lucas Boyé está siendo, o Edgar Badía, el podium de los mejores de esta, de esta temporada. Así Cierto. que bueno, es un, un dato eh, muy llamativo, muy sí. curioso, y bueno, está en el Elche, yo creo que es motivo de, de orgullo. También es motivo de orgullo el trabajo que está haciendo Francisco Gumbau. Eh, ¿Habló de él, de sí, Francisco? Sí, todos hablan de él cuando <risa> le preguntamos ayer. <risa> todos cuando... le hacen la pelota. <risa> no, no es la pelota, es la verdad. Entonces yo también le hago la pelota, porque yeah. yo llevo diciendo desde que llegó Francisco que a mí me está sorprendiendo, es el primer entrenador en muchísimos años que afronta los partidos igual, los de casa que los de fuera. Igual cuando viene el Mallorca que cuando vas al Santiago Bernabé. Valentía mucha valentía, ese grado de osadía mmm, que no tiene casi ningún entrenador y que Francisco lo está demostrando. Y los jugadores lo, lo reflejan. No es una cuestión de peloteo, es que es una realidad. Entonces, cuando el entrenador te dice... Ayer lo decía, eh, antes de ayer lo decía Gonzalo Verdú. Dice, es que hemos perdido algún partido por ser valientes. Dice, uh -huh. en Mallorca o en Valencia, a lo mejor con el empate nos hubiéramos quedado en casita guardando la ropa y hubiéramos sacado un punto. Pero es que Francisco nos pide que vayamos a la portería contraria. Pues yo lo aplaudo. Y eso yo considero que el jugador que lo diga no es ser pelota. Es que nosotros le preguntamos y ellos responden. ¿no? Y Francisco yo creo que tiene una alta valoración en el club Y por eso, bueno, pues ya se está negociando su renovación para la próxima temporada. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre y seguramente que continuará. Si nos quedamos en primera, yo creo que lo tiene ya medio firmado, seguro. Mm, bueno, eh, o a, a menos que haya recibido ofertas más suculentas, que también bueno, puede ser. También puede ser. En eso del fútbol. Estamos <risa> en el mercado, negocio. en el mercado. Exacto. <risa> Gracias, Paco. nosotros hasta, hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector quinto.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 Con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Candel.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 8 de la mañana, 38 minutos, la temperatura según la estación meteorológica Elche es de 15 grados con 6 décimas y la alegría en la calle, en los coches seguro, que es extraordinaria. Después de comenzar las clases, los niños estarán contentísimos de ir y los papás también, de meterse en algún atasco que otro. Por eso nos marchamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta, cada mañana nos cuenta toda esa alegría que vemos en la calle y también el tráfico como se encuentra. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio.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 Se irá siendo más complicada en los puentes, en la avenida del Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayub, avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, con motivo de la Feria Andalucía, el paseo de la estación está cortado al tráfico rodado entre la calle Pizarro y Alcalde Vicente Quiles, incluyendo acceso desde Candalix.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 8 y 40 minutos de la mañana. Antonio Bazán ya está preparado con los titulares para leernos los titulares de, de los diarios más destacados. La prensa nacional del día que recoge seguro que la propuesta de España y Portugal de rebajar el precio de la energía a ver si la Unión Europea ya lo incluye. Bueno, parece que sí. Y hablan que para el mes de mayo nuestros recibos se irán casi al 50%. Aún no me lo creo, no lo he visto. Esperemos, después dirán, ya, pero es que bajan, pero no tanto. Bueno, lo iremos viendo. Lo que sí es que está claro es que creo que es un éxito a nivel europeo. Pero es una de las cosas que destacan los periódicos. Por ejemplo, El País, en primera página portada y una fotografía de Pedro Sánchez en un primer plano desenfocado uh -huh. y al fondo los senadores de Junts per Cataluña que desplegan una pancarta contra el espionaje al, independ al independentismo ante Pedro Sánchez, el Catalan Gate, que ya uh -huh. se le llama. Máxima tensión entre el Ejecutivo y sus socios ante la votación del decreto de mañana. Y es que la mayoría parlamentaria está en el aire sí, con esto totalmente. Del Pegasus. Totalmente. También habla de la Unión Europea que avala el plan español para rebajar la luz a la mitad. El gobierno y Portugal logran el permiso de Bruselas para limitar el precio del gas que impacta en la factura eléctrica durante los próximos 12 meses. Y hablando de gas, guerra, Europa, día 63, Putin corta hoy el gas a Polonia y a Bulgaria. Pedía que se le pagaran rublos, Polonia y Bulgaria no lo han hecho y les corta el gas. Y una referencia, también, eh, en un lateral pequeñito, Guernica abraza a Ucrania en el 85 aniversario del bombardeo en la Guerra Civil. Nos marchamos a ABC, fotografía amplia en portada, a todo color, de la presidenta del Congreso, que dice, modifica por vía urgente el sistema de mayorías para calmar a los socios independentistas y sortear la capacidad de veto del Partido Popular, el titular. El 97% de los espiados por Pegasus fueron con Sánchez en la Moncloa. Abrimos el mundo en su portada. Fotografía del de presidente ruso Vladimir Putin tras una reunión con atletas rusos en el Kremlin y un soldado saludándolo marcialmente. Putin se cierra la vía ...negociada, atrapado en su propia propaganda. Además, como titular principal en el mundo... ...Defensa, alerta de la cacería a Robles... ...quieren su cabeza. Y por último, nos marchamos a La Razón. En La Razón, fotografía del de rey de España, Felipe VI... ...en un momento en el que saluda... ...a su llegada ayer a Sarriá, en Lugo antes de su visita a las instalaciones del Cuartel General de la Guardia Civil. El Tribunal de Cuentas vigilará ingresos y gastos de la Casa Real. Y una fotografía a nivel deportivo, también en portada de La Razón. El Madrid sale vivo de la ida ante el Manchester City perdida anoche... 4-3. Es cierto, no hemos hablado del partido de anoche. <ríe> Madre mía lo que se sufrió y menos mal que derrota. <ríe> más eh, dulce, ¿no? Dulce al final, dependiendo de los méritos que se hizo. Bueno, un Madrid que está llegando mucho más lejos de lo que por juego está mereciendo. Hablan incluso en, eh, en marca hoy, milagro a milagro, conforme se va avanzando <ríe> en las fases de la Champions. Veremos en el próximo partido, veremos. Todavía está vivo el Real Madrid. En Teleelch Radiomarca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Oxizonia es una ONG de Elche que trabaja en favor del medio ambiente. Ha creado un tipo de árbol llamado Paulonia, que es capaz de absorber 10 veces más de óxido de carbono y expulsar 10 veces más de oxígeno a la atmósfera. Tiene un territorio reservado en la Amazonia en el que lucha contra la tala ilegal, ayuda con la reforestación, conserva la flora y la fauna y lucha contra la problemática indígena. Además ha creado un bosque con sus paulonias y árboles autóctonos entre Crevillén y Albatera, llamado el Bosque de las Hadas. Ha conseguido grandes apoyos y detrás del proyecto están, por ejemplo, el presentador de televisión Arturo Valls y el cineasta Gerardo Olivares. Ambos acaban de regresar hace unos días de su travesía en Perú con esta ONG ilicitana, cuyo presidente y fundador lo tenemos con nosotros, José Ramón Mena. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ramadí. Buenos días. Regresasteis la pasada semana. ¿Cómo, qué, ¿Qué hicisteis en Perú? Bueno, eh, pues eh, nos llevamos al cineasta Gerardo Olivares y, a, y al presentador de televisión, Arturo Valls, que es nuestro embajador, para que viesen in situ pues, todas las labores que estamos haciendo allí en, en la Reserva del Amazonas. Y bueno, eh, fue un periplo, una aventura muy, muy interesante para todos nosotros, porque, bueno, era un reto también, porque eh, fuimos Arturo, Gerardo, eh, nuestro cámara Bella Camin aquí de Elche, mi, mi socio y fundador de sisonia José Luis Galipienso y yo. Y bueno, era un reto para todos porque, claro, eh, jugábamos con un tiempo, con poquito tiempo, porque Arturo tiene una agenda muy apretada. Y bueno, de ahí pues la climatología no, es la, no siempre te acompaña lo que tú quieres. Eh, es decir, eh, es. Fue todo muy interesante. Eh, okay. Es que eso es lo que quiero ver, porque ¿para qué sirven estos viajes? Os llevasteis a un cineasta y a una persona que es muy mediática. Eh, ¿Con ello qué pretendéis contar al mundo? Bueno, a través del cineasta vamos a hacer un, un, un documental, un pequeño documental muy interesante, que ahora está en postproducción. Me imagino que en un tiempo, los, los vamos a, en un pequeño espacio de tiempo, lo sacaremos a la luz ya que nos patrocinó una, una empresa muy importante de Madrid, que es Cogebro, a través de su línea de negocio de SegurLike. Y bueno, eh, tienen una gala en noviembre, quieren ellos eh, extender este documental en la gala y luego llevarlo a la pantalla. Eh, ya nos encargaremos de llevarlo a la pantalla. José. Y bueno, a través de Arturo pues, es un gran comunicador, es una cara muy visible a nivel nacional e internacional y que es más importante que él que que divulgue pues, todo el trabajo que estamos realizando, que no es fácil. Claro, eso es y, lo que quería deciros. ¿Qué le está ocurriendo a la Amazona? ¿Contra qué estáis luchando? ¿Contra eh, la herida mortal del planeta? ¿De qué estamos hablando? Bueno, nosotros tenemos una, una reserva hace ya 17 años que cogimos una concesión para reforestación, eh, restauración y conservación. Eh, impedimos que entre una de las la grandes problemáticas que tiene el amazonas que es la minería ilegal eh, y la tala ilegal entonces estamos en una zona del bosque nublado una zona bastante virgen de bosques primarios y bueno y ahí pues a, ejecutamos este tipo de acciones junto a otras asociaciones que hay por supuesto y, y nos dedicamos eso a reforestar pues el daño que pueden hacer los demás ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario actuaciones como vosotros? ¿Qué le está pasando al Amazonas si no hubiesen ONGs como Oxizonia? Bueno, el, el, el Amazonas está deforestándose masivamente y es una gran problemática para, para el ser humano. Date cuenta que el Amazonas junto a los océanos son los pulmones de, del planeta y si, y si eliminamos un pulmón no podemos estar respirando con uno solo. Imagínate tú como ser humano que, que, te, que te eliminase un pulmón de, de tu cuerpo y respirar solamente con uno, pues sería más dificultoso. Entonces, pues, pues nos dedicamos eso, al cuidado de, de, del planeta y a, a la concienciación y a la educación a nivel nacional también. Vuestra reserva, porque uno de los problemas que tiene esta selva es que está rodeada de muchos países sudamericanos. Vuestra reserva está en Perú. ¿Pero qué países son los que miran hacia otro lado y permiten esa minería y esa tala ilegal, esa devastación? Bueno, el, la parte más principal de la selva amazónica está en Brasil y por los medios de comunicación ya habéis, habéis oído hablar de que bueno, el presidente Bolsonaro pues, ha tomado unos, un papel bastante sucio en, en el Amazonas, el cual está permitiendo que entre la tala ilegal, que entre la minería y se desforeste en grandes zonas, porque bueno, quiere ser el primer país productor de carne del mundo, quiere ser el primer país eh, de soja del mundo. Y me imagino que sus vecinos pues, y, querrán a, a este señor y, y, y, y ejecutarán casi las mismas acciones pues, para, para ser ellos los, los, los, los número uno. Los, los número uno en devastar, porque ¿Qué? realmente uh -huh. el Amazonas... por Tú devastas y el, y el Amazonas, es, es, el terreno no tiene muchos minerales y si lo utilizas para hacer siembras, puedes hacer una siembra al año y y a partir del segundo año ya no puedes hacer nada porque le faltan minerales. Fíjate, estoy hablando contigo y me doy cuenta que no lo tenemos tan lejos, que hay una ONG de Elche que tiene su reserva, su paraíso en el Amazonas, que, está, que intenta que no, que no desaparezca. ¿Esa reserva de cuántas superficies estamos hablando? Bueno, nosotros estamos ejecutando ahora mismo 916 hectáreas, no es mucho para para los 6 millones de kilómetros cuadrados que puede tener de la selva amazónica, conformando, conformándolo con los nueve países, pero bueno, eh, realmente tenemos mucho trabajo que hacer y, y comunidades nativas que tenemos cercanas, pues eh, nos apoyan con el trabajo que estamos haciendo y nosotros también los apoyamos a ellos. Claro, también os ocupáis de la problemática indígena. Eh, ¿Cómo están esas comunidades de indígenas? ¿Ellos mismos son los que más aman el Amazonas? ¿Los que más os apoyan a este tipo de ONGs? ¿Estáis solos? Bueno, ellos nos apoyan bastante y, y nos cuidan muchísimo. De hecho, colaboran con nosotros en nuestros trabajos. Y lo que yo digo siempre es que el mayor biólogo que hay es, el, es la comunidad indígena. Ellos entienden de la problemática que está habiendo, eh, previenen muchas enfermedades con las plantas medicinales que, que el Amazonas tiene. Date cuenta que el Amazonas es la gran farmacopea del mundo y de ahí se sacan las plantas medicinales para los medicamentos que nosotros estamos tomando y nos estamos cargando sin darnos cuenta pues, esa gran farmacopea. Los indígenas cuidan de todo ello y están muy involucrados con el tema. Qué, qué importante es también cuidar de esos conocimientos que no se pierdan eh, porque ¿qué se está perdiendo al día, en esta conversación, se están perdiendo insectos, aves, plantas, ¿qué, qué se, perde, se pierde cada día en el Amazonas? Pues, eh, hombre, nosotros tenemos conocimiento porque conocemos a un científico muy importante a nivel mundial, que es un gran investigador del Instituto Nacional de la Amazonía, que es Antonio Donato, nobre, y bueno, según los datos que él nos puede transmitir es que se están talando más de tres campos de fútbol cada minuto, A, en, en, de selva amazónica es una barbaridad la cual conlleva una gran pérdida de insectos y una gran pérdida de, de fauna silvestre y animal Va, son cifras bárbaras me, me he quedado eh, sorprendida ¿no? eh, esto, esto es precisamente lo que vais a intentar que se recoja en ese documental de Gerardo Olivares el cineasta de Entre Lobos Eso es, tiene hasta de entre lobos eh, más de 100 películas y documentales, es una persona muy bien mirada a nivel nacional e internacional y bueno, y todo eso lo vamos, habremos filmado en estos días más de 15 horas de imágenes y ahora estamos en postproducción y bueno, ya sabes que las filmaciones filman mucho pero luego se, se recoge po poco pero bueno, vamos a recoger la parte más importante de toda, porque hemos tocado la minería ilegal, hemos tocado la tala ilegal, hemos tocado la reforestación y la conservación, y hemos tocado las comunidades nativas también. Pues cuánto te agradecemos el trabajo desde tu ONG de eh, cuidar de nuestro planeta, eh, salvando uno de nuestros pulmones verdes, el segundo son los océanos, y cuánto te agradecemos que también trabajéis aquí, creando bosques como el de las hadas y de los duendes, con árboles autóctonos y paulona, paulonias. Muchísimas gracias, José Ramón Mena. Muchas gracias, Romarín, muy amable por entrevistarme y gracias por comunicar todo lo que estamos haciendo.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 Mami, mami. mami Pertantes ferides curadas, antiretes mami, de colors, Esmeréis un regal. Día de la Mare. Elche, una ciudad para celebrar. Compra la Ciutat. Celebra la Ciutat. Ayuntamiento Elche, Regidoría de Comercio. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 8 de la mañana, 56 minutos de este miércoles, que se llama 27 de abril de 2022. Hoy, Sina Inston, de nombre real Sina Shirley Orr, cantante y actriz de escocesa, cumple 63 años, en la flor de la vida. Tomó el apellido Inston de su primer matrimonio. Yo a veces cuando hay un matrimonio y el nombre eh, de la cantante es el del primer marido, dices, Uf, ¿qué pasa cuando ya no está con él? Pero, ¿cómo vas a cambiarlo, no? Es el nombre artístico tuyo. Bueno, la idea de ser cantante la sedujo a partir de haber visto cantar, cómo no, a Barbara Streisand en la taquillera película del 74, Tal como éramos. Su larga carrera incluye una canción para la saga de James Bond, Solo para tus ojos, y colaboraciones con Kenny Rogers, Prince, Barry Manilov, con Diango, incluso con Luis Miguel. Cuánta variedad, ¿no? Recientemente dijo que no iba a grabar más discos porque no quiere realizar más giras promocionales, al menos mientras sus hijos sean adolescentes. Al final está muy bien lo del de escenario, pero cuando miras hacia adentro te das cuenta que se te escapan de las manos y ella ha querido cogerlos. Como este tren de la mañana, es como, exacto, que ha cogido su tren de la mañana. Escuchamos a Sheena Easton. Felicidades, 63 años. Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was Son las nueve en punto de la mañana, cogemos ese tren de las noticias para dirigirnos pues, al mismo centro de la, del país, a Madrid, porque el plan hidrológico del Tajo ha sido el último en salir publicado y no cambia nada. Mantiene ese recorte progresivo de 110 hectómetros cúbicos en cinco años al subir los caudales ecológicos un 43%, lo que va a suponer la muerte del trasvase Tajo Segura y pérdidas socioeconómicas para el levante español, según han denunciado las asociaciones agrarias que piden al Ministerio que lo rectifique y ahora piden al Gobierno que lo cambie. El próximo martes el plan hidrológico se votará en la Confederación y luego pasará al Gobierno de Sánchez, que lo estudiará junto al resto de planes para aprobarlos dentro de un par de meses. De no corregir este recorte, que supone una estocada mortal para este trasvase, los regantes del Segura ya han anunciado que van a recurrir a los tribunales y denunciarán ante Europa la falta de equidad del Estado español, que ha demostrado en de los planes hidrológicos... ...el próximo 10 de mayo... ...los regantes se van a manifestar en Alicante... ...como lo hicieron en Madrid... contra tractorada, para defender el trasvase Tajo Segura... ...y también para presionar al gobierno de Sánchez... ...con el fin de que dé soluciones... ...a los problemas del campo español. Y seguimos con los regantes... ...porque una de las comunidades de base de Riegos de Levante... ...la sexta y séptima...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 También las familias del colegio, de los colegios El Palmeral y La Olla se han vuelto a concentrar esta semana a las puertas del colegio El Palmeral para pedir a la Consejería de Educación que cambie las condiciones de votación para la jornada continua y así facilitar la conciliación familiar, un profesorado estable y el mismo horario escolar que en el resto del municipio.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 Y también la policía local ha arrestado a un hombre de 50 años por conducir bajo los efectos del alcohol, del alcohol, tener el carnet retirado y una orden de detención emitida por los juzgados. Y cambiamos de asunto, nos vamos al ayuntamiento porque este avanza en los trámites para modificar la ordenanza municipal con el fin de regularizar pues, eh, la circulación de los patinetes eléctricos y bicicletas.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 la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, donde actualmente se imparte también el grado de enfermería. Y ayer en Elche comenzó a funcionar el quinto contenedor marrón para los grandes productores de basura orgánica, como colegios por sus comedores escolares o, o los hospitales. Nos amplía la información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 Ya hablamos de la reunión que mantuvo ayer el alcalde con la nueva Junta Directiva del Círculo Empresarial de El Comarca. Ha sido el primer encuentro con el nuevo presidente de Cedelco, Salvador Pérez, y se han abordado, en eh, la reunión de ayer, las líneas de trabajo previstas para los próximos años. Entre ellas se ha iniciado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 Y este domingo, con motivo del Día de la Madre, pues el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, ha organizado junto con las asociaciones comerciales una serie de actividades en diferentes puntos de la ciudad que comenzarán este viernes a las seis de la tarde. En la Plaza de Baix, por ejemplo, se podrá disfrutar del teatro. En la Plaza Francesc Cantó de un taller de magia. En el Jardín Salvador Allende, del Pla... ...se ha organizado un cuentacuentos... ...en Altavix, en el Jardín de las Culturas... ...se llevarán a cabo talleres de manualidades... ...el Ayuntamiento anima a la ciudadanía... ...a comprar en el comercio local... ...el mejor regalo para la madre... ...el concejal de comercio, Felipe Sánchez... ...así lo hizo en estas declaraciones... ...cuando presentó las actividades. Con estas cuatro actividades... ...intentamos dinamizar esta tarde... ...para que, bueno, como sabéis... ...aparte de, de divertir y entretener a la familia...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 Dieciocho minutos pasan de las nueve de la mañana y ya tenemos la tertulia de los miércoles, la recuperamos después de tantas vacaciones. Tenemos con nosotros a Sacramento Alvear, al periodista Sacramento. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Y también por teléfono tenemos al ex político Joan Antoni Oltra, quien colabora en el diario Información con sus artículos de opinión. Muy buen día, Joan Antoni. Hola, ¿qué hay, Ros? Buen día. Eh, antes de, de empezar, eh, quiero que escuchéis algunas de las declaraciones que hemos extraído de la entrevista Telenit, entrevista que le realizamos ayer por la noche Salvador Campe Campello al alcalde de la ciudad, Carlos González. Vamos a hablar de sus pretensiones, las pretensiones del alcalde de volver a repetir, de volver a ser el candidato a la alcaldía. Esto es lo que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 No obstante, tengo que decirle que personalmente me encuentro con fuerza, con proyecto, con ilusión, con experiencia y entiendo que tengo apoyo social para revalidar una amplia mayoría para el Partido Socialista en las próximas elecciones. Aún así... Estoy convencido de que este proceso de reflexión me llevará a extraer la mejor conclusión, no solo para mí, sino para el proyecto político que encabezo en este momento, que es desde luego el proyecto político del Partido Socialista. Bueno, pues hemos comprobado, se le han hecho dos entrevistas, bueno, al menos la pasada semana la publicó el Diario de Información y dijo casi lo mismo que estaba diciendo ayer en nuestro espacio Telenit Entrevista. Lo que parece es que está convencidísimo que tiene el apoyo social para volver a repetir como alcaldable. Joan Antonio Oltra, ¿estamos hablando ante un alcalde creído? Hombre, los resultados... Pues hasta ahora le han acompañado, le han permitido ser alcalde durante dos mandatos, ¿no? Y evidentemente él quiere seguir, o sea, vamos, salta a la vista que tiene un deseo incontenible de seguir Lo cual, bueno, pues no pasa nada, es legítimo, ¿no? Otra cosa es que eh, en su partido, empezando por ahí, sea el candidato ideal, ¿no? Se ha demostrado en las elecciones orgánicas que su peso, el peso de la que él representa allí es muy reducido, por decir algo, ¿no? Y yo creo que a nivel de calle, en estos momentos, esta gestión, especialmente en estos últimos años, está resultando bastante deficiente, ¿no? Y yo creo que mucha gente, incluso gente de la que tradicionalmente ha votado al Partido Socialista, pues tiene dudas más que razonables sobre si es la mejor persona para, para encabezar la alcaldía, ¿no? Es un problema que, lógicamente, solamente se verá al final, el día de la votación, pero yo creo que parte de, de ese capital político con el que llegó a la alcaldía, con determinadas actuaciones recientes, eh, lo ha echado a perder. ¿no? Yo, vamos, creo que no, no, es, no sería la persona idónea desde la izquierda para seguir llevando a la alcaldía de la ciudad. Eh, bueno, otra eh, eh, supongo que se ha referido a los temas de siempre, lo del mercado provisional que quiere convertirlo en definitivo en una zona verde, eh, un convento que, quiere, que es monumento quiere convertirlo en hotel, eh, todo esto está desgastando, pero también le desgasta supongo que el haber sido el alcalde durante la pandemia los peores años. Eh, ...que hemos sufrido en los últimos eh, tiempos... ...porque toda la vida nos ha cambiado... ...la peor crisis también... ...le ha tocado a él lidiarla como alcalde... ...por eso eh, Sacramento... ...tú consideras que el alcalde a día de hoy... ...sigue teniendo ese apoyo social... ...del que presume... ...en cada entrevista que se le hace... ...bueno, vamos a ver... ...yo eh, en principio eh, veo dos cosas... ...que son importantes a tener en cuenta... ...en primer lugar... ...lo que hablas de las pandemias y de las crisis... Eh, todos los alcaldes de España entonces deberían dimitir, porque ha sido una no, cosa que… No, no estoy va, diciendo dimitir, no, no, eh, no presentar desgast, desgastarse. Están pero, desgastados, algo todo, desgastados. Todos estarían desgastados. En segundo lugar, por mucha aceptación popular que tengas, por mucho que vayas andando por la calle y la gente te diga qué guapo que eres, qué bien, qué tal, qué tal, que no sé qué, eh, la, lo cierto y verdad es que los alcaldables los pone el partido. No los pone el, el público por la calle. Entonces, la sensación de si ha ido bien la cosa o ha ido mal la cosa, sobre todo últimamente, como dice Oltra, en los últimos años, eh, lo que indica es a quién van a votar. No si quieren que tú seas el candidato o no. Esa es la, la particularidad. Evidentemente, Carlos González tiene todo el derecho del mundo a posicionarse, a proponerse como candidato y a intentar pelearlo en su partido, pero es en su partido donde debe salir eh, la afirmación de que, vale, nos, nos sigue sirviendo dentro del Partido Socialista ponerte a ti como candidato. Eh, que tenga mayor o, o, o menor fervor popular, bueno, pues depende de donde se mire y con quién hables y con, y, en fin, depende de muchas, de muchas cuestiones, ¿no? Lo que también coincido con Oltra es que los últimos tiempos eh, la gestión municipal... No sé si, como tú dices, por la pandemia, por la crisis, por lo que sea, eh, está siendo bastante cuestionable. Porque no se ha seguido un camino firme, recto y contundente y solución de problemas. Es que ya hemos enquistado los problemas vamos, durante muchísimo tiempo, excesivo, excesiva cantidad de tiempo. ¿no? no sé si es que el aparato administrativo del ayuntamiento no funciona como debería, que puede ser. ¿eh? También puede ser que haya, por eso la burocracia tradicional esté atascando las cosas. O porque no ha habido una decisión voluntaria, lo que hemos reclamado muchas veces, ¿no? Es decir, tienes que ponerte firme, tienes que insistir, tienes que ir a ver a la gente, tienes que hablar con la gente, tienes que irte a Valencia, tienes que irte a Madrid, tienes que coger a tu funcionario y decir, ¿esto qué pasa? Es un poco ese el tema, ¿no? Por lo tanto, yo veo muy loable que quiera presentarse. Hasta aquí ha sido un buen, un buen alcalde desde el punto de vista de la negociación, de mantener la tranquilidad dentro del ayuntamiento, dentro de los grupos y tal. Es un hombre con el que se puede hablar, con el que se puede, se puede negociar. Pero bueno, otra cosa es que el público, su partido, vea que su gestión es buena desde el punto de vista de su partido y que luego que el ciudadano vea que su gestión es buena desde el punto de vista del ciudadano, que puede cambiar mucho a lo que le dicen a él por la calle. Eh, ¿Oltra? Sí, no, yo comparto esa idea, ¿no? O sea, lo, lo primero que tiene que hacer es ganarse el puesto dentro de su partido, que es el que al final confecciona las listas, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí se habla de que había un compromiso, de que estaría dos mandatos solo mm. O sea, algunas cuestiones de estas, que unido a los resultados, ya digo, en los procesos orgánicos internos, pues no parece que sea. Ahora, también es cierto que el tiempo juega a su favor, ¿no? Cuanto más tarde una decisión, pues menos opciones alternativas creo yo que van a haber, ¿no? Claro. Pero ese es el primer proceso. Eh, eso, es, eso es cierto, porque si Alejandro Soler está pensando ya en otra persona para ser alcaldable, mmm, ya está tardando, ¿no? Para Para, promo para, ...para promocionarla... ...porque el, el tiempo vuela... No, a ver yo, ...yo aquí veo también... ...otra cuestión importante desde el punto de vista... ...del, del alcalde... ...y es que él debe, debe empezar ya a decir... ...que él quiere ser el candidato... ...porque eh, aunque el partido luego diga que no... Eh, ...va a ser muy extraño... ...dejar a un hombre que ha sido durante dos legislaturas... ...alcalde de Elche fuera de los cargos... ...orgánicos del partido... ...o de los cargos a colocar al personal del partido... ...por tanto si no haces fuerza desde tu punto de vista desde el punto de vista del alcalde, en el propio partido mm -hmm. y en, ante la propia población, va a ser complicado que tú sigas dentro de esta, eh, podríamos decir, vorágine eh, yeah. política, ¿no? Que bueno, eh, yo, a ver... Creo que tampoco estaría de más que estas cosas se negociaran si no va a ser el uh -huh. candidato y se destinará un puesto para el actual alcalde. Tampoco vale. no pasaría nada. No sería eh, el primero, eh, eh, ¿eh? Hemos hablado de, de Carlos como alcalde, pero ¿qué me decís vosotros como hombre del partido? Es que el pobre se ha equivocado en todo, en todas las elecciones, oltra. Sí, bueno, es sorprendente la situación del Che a ese nivel, es sorprendente, porque incluso... Vamos, la candidatura de Alejandro Soler es que bar barrió a los representantes de Carlos González, que a su vez más o menos eran los representantes de Chimopuch aquí en, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eh, eso demuestra, demuestra una situación bastante extraña, ¿no? O sea, un peso impresionante por parte del secretario general y una situación muy débil por parte de las estructuras orgánicas eh, autonómicas, ¿no? Y eso, pues. Eh, ofrecen bandeja a la militancia local pues, muchas posibilidades. Ahora, es verdad que, que hay que buscar una salida también ahí porque, claro, o sea, si lleva ocho años de alcalde y, pero, vamos, mm -hmm. salidas en los partidos hay, porque claro. eso, no, eso sería lo de menos, ¿no? Pero, vamos, sí. que también eh, cierta renovación pues y... igual también viene haciendo falta, ¿no? Claro, Ahora, yo pero... tampoco no, no conozco las intimidades de del sueño, tampoco veo una alternativa increíble, es y cada día que pasas un día menos para crearla efectivamente, eso es lo que os iba a preguntar tú, Oltra, no ves alternativa ¿y tú, Sacramento? Yo creo que sí. Yo creo que hay gente válida incluso en esta misma corporación que ya tiene una experiencia... A ver, aquí lo, lo importante yo creo que es que eh, la gente tenga una cierta experiencia política, tenga una cierta experiencia empresarial, tenga una cierta experiencia de haber tratado con gente y con situaciones a veces complicadas. Y no pasa lo que pasa muchas veces, que cogemos a la chavala de 18 años, los, los entramos en política y durante el resto de su vida lo único que han hecho ha sido política, que es un punto de vista de la realidad muy distorsionado en muchas ocasiones. No, no es así la verdad de las cosas. ¿no? Entonces, Bueno, creo que hay gente ya bregada suficientemente, con la experiencia suficiente, como para plantearse como un futuro candidato, ¿no? Eh, más que estar continuamente cogiendo a gente joven aquí, mira, te ponemos aquí porque tú eres no sé qué. Pues eso, puedes poner a un ingeniero de caminos, canales y puertos a llevar mataderos, ¿no? Y dices, a ver, eh, no sé qué decirte yo de esto sobre lo que entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habría gente ya preparada para... para, para El, o sea que Alejandro tiene alternativa para el cambio. Yo creo que sí, de todas formas, a ver, desde el punto de vista político general, a mí lo que más me sorprende es la situación entre, vale, Tú eres el secretario general actualmente y eres de Pedro Sánchez. Y teóricamente el alcalde es de Chimopuch, uh -huh. teóricamente, eh, que tampoco es que esté muy claro. No, eh, yo creo que está claro. Eh, eh, que... No, no sé qué decirte, porque Chimopuch no nos hace ni puñetero caso. O sea, muy, muy, muy amigo, muy del bando no puedes Pues vamos, vamos, a vamos, a hablar, vamos a hablar de Chimopuch, vamos a hablar de porque ayer estuvo cerquita, estuvo en el campus de la Universidad de Alicante para anunciar Pues lo que lleva, lo que parecía increíble, porque vosotros habéis dudado en algún momento que el grado de medicina no se iba a implantar en Alicante. Oltra, bueno, me parece que es un despropósito, ¿no? Porque es un tema que la Universidad de Alicante tiene ahí pendiente como una espina que está, está justificada, esa espina, ¿no? Porque en su día, pues, se le amputó de forma dramática. Eh, San, eh, la facultad de San Juan con el tema de la creación con, tal y como se creó la UIMH y bueno, desde entonces pues que está pues, reclamando pues que esa digamos la amputación se subsane no pero claro, es crear dos facultades de medicina en un espacio muy pequeño casi vecinas una de otra en una situación en la que por, por mucho que digan los médicos que salen de las universidades la mayoría se tiene que ir al extranjero porque aquí no se les ofrece trabajo y dice, no sé si esto es la solución o es un simple pues, compadreo para quedar bien con la Universidad de Alicante y bueno, más ahora que se acercan las elecciones, ¿no? Yo creo que es una decisión que no está bien meditada y que de alguna manera pues refleja el juego este institucional de ir compensando en unos sitios en base a otros y al final pues un derroche de dinero público. ...y de posibilidades profesionales. Yo lo que más veo como eh, complicado... ...es precisamente eso que acaba de decir lo último... ...que es un auténtico derroche de dinero público... ...porque volvemos a la, a la de siempre... Es decir, cuál es el problema real de la sanidad española... ...que no tenemos médicos, no es cierto... El problema real de la sanidad española es que están mal pagados. Tenemos unas instituciones que estamos eh, peleando continuamente por la sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, que está mal pagada y muchas veces muy mal gestionada. Y en el Hospital del Torrevieja tenemos el último ejemplo que ha ocurrido, traumático de hasta este momento, incluso para los sindicatos afines. Es traumático lo que está ocurriendo. Entonces, poner otra facultad en marcha de la, de la misma... De, de, de la misma o parecida categoría en un eh, ámbito de 30 kilómetros que, es que es absurdo eh, yo, no, nosotros tenemos la experiencia bueno. de las de la facultades de periodismo ¿cuántas facultades de periodismo hay? ¿cuántos periodistas salen cada año? ¿100 de cada facultad? bueno, vosotros lo veis absurdo Pero eh, Chimo puso los motivos sobre la mesa, dijo que con esto de la pandemia y Fantástico. de reforzar el sistema sanitario se necesitan médicos. Claro, y, que, y, que, y se necesitan médicos y se necesitan médicos bien pagados y, y estructuras sanitarias sólidas. Y no estar tratando de, de, de ajustar cuatro euros en el coste de la sanidad eh, a, a costa de los profesionales. Es decir, no, no, mire usted, o sea, ¿cómo puede estar aquí un aparato que te liberaba de un montón de problemas en, en las radiaciones del cáncer que había entregado un, un industrial de, de Galicia, puede estar cuatro años parado? Pero esto, por ¿Cómo, ¿cómo es posible esto? Es que no hay especialistas. Eh, por eso, ¿no os, ¿no os sorprendéis de las declaraciones del alcalde diciendo que están bien los motivos, el planteamiento del Consejo? Eh, apoyó a Chimo Puch en esta decisión de darle el grado de medicina a la, a la Universidad de Alicante, Oltra. Es que ese es uno de los problemas de Carlos González, ¿no? Esa ex excesiva complacencia con todo lo que Chimo Puig haga o no haga, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿no? Esto es algo que no, le, no favorece a la Universidad eh, del Che y, por lo tanto, va en perjuicio de ella, aparte de ese perjuicio más en general. ¿no? Entonces, yo creo que esto vamos, debería de haber salido a protestar que no es la solución ideal, por mucho que Achimokú se lo parezca pues para ganarse el apoyo en Alicante Ciudad, porque ahora vienen elecciones y pueden estar reñidas. ¿no? Hay que, a veces, diferenciar. En ese aspecto, es uno de los que... Carlos González peca de que cede el protagonismo, la importancia que el Che tiene ante lo que Chimo Pucho en concreto decide. ¿El sacramento? No, no, está, está absolutamente claro, es decir, a ver, si hasta ahora han mantenido esa tesis con unos, unos razonamientos profesionales y académicos eh, contundentes, independientemente, que yo también coincido con Oltra en esto, de que fue absolutamente traumático el inicio de la Universidad Miguel Hernández quitándole a Alicante uh -huh. la Universidad de Medicina, eso fue algo que no, no habrán podido digerir todavía y por tanto lo siguen peleando pero bueno si había razones de peso para que no se pudiera eh, poner ese, ese esa ese profesión en en en Alicante Porque ahora de golpe y porrazo? Porque lo diga el presidente de la Generalitat eh, bajo el, aleg el alegato de que faltan médicos en España. ¿No sabe cuántos médicos tenemos en el extranjero trabajando, por cierto, primeras figuras en la investigación y en determinadas técnicas quirúrgicas? Mm. Eh, eh, están por ahí fuera y los hemos formado aquí y salen fuera. Eh, ¿Cuántos sanitarios, incluso enfermeras y enfermeros, se van a Inglaterra a trabajar porque están muy valorados? Mm. Bueno, pues con, eh, dentro del mandato del, del alcalde, pues dijo, eh, Carlos, bueno, Carlos González ha tenido que lidiar con otro asunto, con otro problema, y es que eh, se han reforzado o intensificado mejor las pretensiones independentistas del ALTED. Ayer mismo, eh, un programa de Televisión Española, Comando Actualidad, estuvo grabando en el ALTED, saldremos en los medios de comunicación, en la televisión pública, hablando precisamente de que el ALTED quiere ser municipio, quiere despegarse de Che porque todas sus peticiones dicen que caen en saco roto. Lo dice eh, Ángel Soler, el portavoz del Alte decide. ¿Vosotros qué, qué, qué opináis sobre la situación que, están viviendo, que se está viviendo en las pedanías y concretamente en el Alte de, de estas pretensiones segregacionistas? Aunque hemos visto en las imágenes que no fue multitudinaria esa asamblea vecinal, ¿eh? la de ayer en la plaza pública. Oltra. Bueno, lo del tema del Altet es un tema viejo. Hace ya muchos años que una parte de la población viene intentando esta maniobra, ¿no? Yo creo que es un error para la Alte el intentar esa segregación. O sea, otra cosa es que la atención que desde el Ayuntamiento de hecho se presta a las pedanías, y el Altet es una de las más importantes, debe mejorar sustancialmente, ¿no? O sea, en ese aspecto el ayuntamiento siempre ha pecado. ...de falta de interés suficiente con las pedanías de Che, con todas... ¿eh? ...y el TET eh, tiene razones más justificadas para, para esa queja... ...es una población ya muy importante y que merece eh, más inversión, más tratamiento... ...yo creo que detrás de estos intentos de segregación... ...a veces hay intereses un tanto extraños, ¿no?... O sea, ...el TET es una partida que podría tener un espacio y una costa muy atractiva y esto es un tema también delicado que también hay que verlo así, ¿no? O sea, yo creo que elche no debe de favorecer este tipo de cuestiones, máxime en un momento en el cual en España asistimos justo a lo contrario, ¿no? O sea, recientemente vimos el caso de dos municipios importantes en Extremadura que en referéndum han decidido fusionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho mejor para la futura viabilidad de cada uno de ellos, las inversiones que llegan del Estado, etcétera, no Entonces, claro, eh, si ya hay ocho mil y pico municipios en España, eh, si seguimos así, pues esto puede ser una locura. Eh, llegaremos a crear ayuntamientos muy poco funcionales no y con problemas de gestión serios. ¿no? O sea, por lo tanto, esto hay que tomarlo como un aviso importante de que el Ayuntamiento de Che debe de mejorar, debe contactar con la gente y debe de preocuparse más por la gente del la Sacramento. Yo eh, eh, veo que bueno, hay municipios que se quieren eh, unir y quieren hacer una sola estructura municipal con dos poblaciones, por llamarlo así, distintas, y hay también otro hecho importante, en nuestra provincia también lo tenemos, aquí al lado mismo, en el medio vinalopo Tenemos mancomunidades. Las mancomunidades se crean entre los ayuntamientos, entre distintos ayuntamientos, para hacer frente a determinados servicios que, de otra forma, individualmente serían carísimos. Entonces, ya es una práctica, eh, como dice otra, la contraria de la que se pretende con este intento de secesión. Yo lo que veo es algo que es... Me resulta absolutamente llamativo, ¿no? Porque creo que es en España el único país donde, donde existe esto, y es que si tú quieres ser independentista, tú quieres separarte, por, aunque solamente lo digas, aunque solamente pongas en aprieto al gobierno central, en este caso el ayuntamiento, ya sacas rédito, ya te llevas algo o te hacen formar parte del CNI, <ríe> o te dan más perras, o, o al menos el tío que está allí, el tío que está diciendo que me quiero independizar, y resulta que es el tío al que llaman, al que lo consultan, al que no sé qué, le pagan viajes, le hacen el alcalde pedáneo, le dan no sé qué y no sé cuánto, y luego entre la población, pues tú eres, ¿cómo te diría? El chico guapo, la chica guapa de allí, mira, el independentista el guerrillero, tal, y qué progre, qué tal, eso, eso también, eres el rufián, ¿no? eso, eso también cuenta mucho, ¿sabes? Vale. Pero bueno, en cualquier caso, hay que atender las pedanías en... En su justo término, porque hay reclamaciones de las pedanías que tampoco están muy claras con respecto a la población central, con respecto a Elche. Es decir, en Elche hay una serie de medidas a tomar, sobre todo urbanísticas, que en las pedanías no se han cumplido en absoluto. Y muchas pedanías son absolutamente caóticas desde el punto de vista urbanístico y de las dificultades que hay para hacer, dotar de determinados servicios a determinadas estructuras que, como dice Oltra cada vez son mayores, están creciendo, ¿no?, uh -huh. y teóricamente dispondrían de un territorio que ya veremos a ver, en caso de independencia, qué territorio se llevan, porque... en la... Vamos a volver a la entrevista con el alcalde, que realizamos ayer, eh, se le preguntó por el mercado provisional, y, bueno, pues él dijo que el proyecto todavía no se ha entregado a los placeros, que se está trabajando en él, ...pero con independencia de que los técnicos puedan o no decir... Eh, Salvador Campello le preguntó... cuál es la apuesta del equipo de gobierno... ...para ese mercado provisional... ...si con dos plantas, si con sótano... ...y esto es lo que respondió el alcalde. Claridad, nosotros apostamos por un mercado de, un, de una única planta... ...los mercados, este tipo de instalaciones... ...funcionan normalmente con una sola planta... ...y de hecho está funcionando...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 Bien, pues, otra. ya sabemos que parece que no va a tener dos plantas el mercado definitivo, pero sí sótano en la avenida de la Comunidad Valenciana. Bueno, lo que está pasando con el tema del mercado provisional es, es insólito, ¿eh? es algo de nota, ¿no?, porque de manifestarse eh, allí mismo en contra de que aquello se, se haga, prometer que si se gobierna aquello se corregirá y se devolverá, hacer zona verde y ahora plantear lo que se está planteando y a los dos o tres meses de, de, la, de plantear una modificación de plan general hecha deprisa y corriendo eh, donde el ayuntamiento es el que propone dos plantas con un máximo de ocho alturas nada menos, eh, lo cual es un paredón impresionante eso lo propone el ayuntamiento, no lo propone Perico de los Palotes ahora justamente cuando uno de los placeros se ha manifestado diciendo que ellos de la altura prefieren que sea el sótano. Ahora cambia y como si no hubiera dicho nada, digo, pues hombre, si los técnicos dicen que se puede un sótano, pues que sean de una planta. Bueno, aquí esto mmm, da una imagen de falta de seriedad, de falta de, de coherencia con todo, ¿no? O sea, yo me parece barbaridad sobre barbaridad, ¿no? O sea, esa zona, vamos, debería de volver a ser lo que, lo que ha sido históricamente, que es una zona verde. Eh, para uso y disfrute de toda la ciudadanía, devolver eh, parte de esa actividad comercial que tenía, porque tampoco todo hace falta, al mercado central antiguo rehabilitarlo, dotarlo de una zona de ocio, de una zona comercial, eh, y devolver vida al propio centro de la ciudad. Plantearse ahora eh, estas actuaciones, asalto de mata, eh, porque está, está comprobado que se están haciendo asalto de mata, con un sótano en una ladera que, por otro lado, se dice que es inestable, que hay peligro, que no sé qué, eh, y todo esto además, sin esperar los informes ni del Consejo Jurídico Constructivo, estamos hablando de una zona verde, eh, eh, la Confederación Hidrográfica del JUCA, o sea, sin tener estos, estos expedientes la conformidad, el tema va para adelante y con cambios sobre la marcha. Me parece muy delicado. Eh, ...sacramento... ...a ver, yo creo que... Más ...delicado que más, es eh, el <risa> tema... ...y tanto que es delicado, imagínate si llevamos años, la, de, la... Si llevamos años de delicadeza <risa> con el tema... <risa> el, ...el problema, como, como dice otra es que se cambia mucho de criterio... ...y uno se va según el viento por donde se orienta, pues para ahí se dirige uno, ¿no?... ...la cuestión es que en el tema de las alturas habría que preguntar también... ...a la gente que vive en el edificio de enfrente... ...qué es lo que le parecen las alturas, no sería la primera vez... ...aquí se ha planteado hacer una pasarela en la parte norte... Del, ...del río que eh, prácticamente propone que la pasarela pase al ladito mismo... ...de la segunda planta de un piso donde la gente vive... ...de tal forma que algún ciudadano estará desayunando en su terraza... ...y verá pasar a la gente por ahí a dos metros de distancia. Hay veces que, lo que yo decía de, de los funcionarios... ...hay veces que hay que tenerlo con cierto reparo... Y, ...y tratar de organizarlo un poco de otra manera, ¿no? Pero en cualquier caso, a ver, eh, el... El mercado, el antiguo mercado, el, el, el viejo mercado, se va a quedar con una sola planta abierta a, a cuestiones de ocio, eh, que es lo que se propone. Eh, todo el mundo sabemos que bueno, hay mucho ocio ya eh, en toda esa zona, desde la Plaza de Bais hasta en todos los alrededores, todo es ocio, todos son bares, todos son mesas, todos son sillas. No sé exactamente a los comerciantes de otros sectores qué tal les va, porque habría que preguntarlo, habría que pararse ahora a preguntar qué tal ha ido qué tal va todo. Y, en cualquier caso, de tener un mercado de dos plantas o tres plantas, dos plantas, una planta y sótano, dos plantas y, y zona de ocio en el mercado, es lo que se pretendía hacer en el, en el edificio del viejo uh -huh. mercado. Eh, eh, al final, ¿qué estamos cambiando? ¿Lo de sitio? Eh, uh -huh. eh, no sé, es que no tiene... Esto no tiene mucho fundamento. Eh, hoy se, se hablará, y mucho, porque... Tenemos a la directora general de Patrimonio y de Cultura de la Generalitat aquí en Elche. Va a inaugurar una exposición, estará en la alcaldía y luego visitará la Lonja Medieval, donde hará declaraciones a los medios de comunicación y en el escorchador seguro que le preguntaremos por este otro tema, el del convento de las Clarisas. Hay que llevarla también a la fachada del progreso, para, sí. que, disfrute, para que disfrute de lo que, Qué lástima. De lo que va a hacer eso. Para que lo disfrute. No ¿Tú? la van a llevar, seguro. Por bueno cierto, otra cuestión sobre ese tema que me resultó curioso cuando se publicó, y es que el ayuntamiento declara protegido el patio, el ¿Mm? patio interior del, del, ¿Mm, del edificio. Del edificio. Eh, Pero con, ya está derribado con, todo. La, con una particularidad, si... si de, Haces protegido el patio, la autorización de las viviendas con un determinado fondo que ya tenías aprobado, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿Las viviendas van a estar volando por encima de un patio protegido? ¿Sabes lo que cuesta hacer una vivienda voladiza toda en esa situación? Eh, con el otro patio del otro lado, de la otra calle, es decir, de, de, del otro entrada uh -huh. de Reyes del Progreso, eh, ¿qué va a pasar? ¿Es un patio común? ¿Es un patio pisable? ¿No es un patio pisable? Porque la mayor parte del patio va a quedar debajo de las viviendas. Es que es una incongruencia. Por cierto, no estaba en el proyecto que se les concedió de edificación. Es, decir, es, es un proyecto complicadísimo y cada vez el ayuntamiento, el ayuntamiento lo complica más. Bueno, pero de, de Riegos, de ese edificio del progreso no vamos a hablar sino del convento de las Clarisas, la, el antiguo convento de las Clarisas, el de la Merced, Oltra. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves esta tramitación? Sí, bueno, es un poco lo que comentábamos del tema del mercado provisional, ¿no? Una modificación hecha de prisa y corriendo eh, sin esperar, yo creo, ni siquiera toda la, eh, la justificación por los órganos competentes, con muy poca publicidad, casi a escondidas, y, y yo creo que además supone pues, un desprecio al patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? O sea, un convento que es con costó mucho de conseguir la titularidad pública de él, que costó entre otras cosas mucho dinero, se habla de 5 o 6 millones de euros en la permuta, y que después de conseguirlo, y después de prometer hacer en él de todo, ¿eh? porque hace escasamente tres años, el alcalde, el propio alcalde, planteaba llevar el MAE allí, ¿eh? para que el MAE actual fuera un museo ibérico donde la dama cuando. Nos decían cada todas las semanas que venía la dama, pues que la dama se instalaría allí y tal, ¿no? Y eso hace tres, tres años, ¿eh? Es que ya no estamos hablando de la antigüedad. Uh -huh. y, y de pronto aparece una luz divina que dice que lo mejor que hay es un hotel privado con una concesión por 50 años. Y todo el mundo echa a correr al ayuntamiento, ¿no? Es una cosa dices, insólita, ¿no? Dices, Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se puede privatizar un bien de este tipo? tan rápidamente con tantas bendiciones es algo son de estas cuestiones como antes lo de Norberta provisional que están decepcionando a mucha gente de la votante tradicional de la vida. PSOE, ¿no? bueno, pues, para... era esto, compañeros, no era esto. Bueno, Sacramento tiene su teoría de que esto no se privatiza, ¿no? Exactamente, pues, en primer lugar sí, ya hemos hablado mucho de esto. El término de... privatiza no se debe utilizar, ¿no? Pero, ni se, ni pero ni se... la... Es una privatización de hecho, es no, una privatización de hecho. No, durante 50 pues, pues, años, pero a cambio de que arregles eso, es pero, que nadie... O, arregla. Prorrogables. Bueno, bueno prorrogables. Pero, pero a cambio de que lo arregles, es que nadie arregla el, el convento de la Merced. Y se va a caer, de seguir de esta forma, se va a caer. Te Desde el punto de vista de hacer espacios eh, culturales en el convento de la Merced, otra, te recuerdo que lleva tres años cerrado el Museo de Arte Contemporáneo, sí, por sí, goteras, sí, sí, sí. te lo recuerdo solamente sí, sí. eso, cómo estarán los cuadros de arte contemporáneo, lo que decimos, si Sisto levantara la cabeza, Desde luego. Eh, ardía el pueblo. Por otra parte, sí, sí, no, sí, sí. el alcalde Hombre, tiene que estar, no está, el, ¿no? Pero... el alcalde y la mayor parte de la población de Eche debe estar tomando tilas y, y, y tranquilizantes si viene la directora general de cultura a este pueblo. Deben estar todos temblando. Porque cuando pase y mire la calle y vea una doquín, y diga aquí prospecciones. Y cuando levante las prospecciones, habrá que hablar con qué arqueólogo se hace, porque el nuestro ya está sancionado, recién llegado. Es que, claro, eh, eh, es, hay una serie de incongruencias, hay una serie de planteamientos y, erróneos y malos y, que na nadie los entiende. Y, y veremos si la empresa mixta i del eh, sigue todavía con sus planes de renovar la canalización cada vez que sea, se levanten las calles para las plataformas únicas. Veremos, veremos por, por cómo, eh, bueno, los meses que han estado en la calle, en el Carrefacho. Otra, lo que dice Sacramento es precisamente el argumento del equipo de gobierno para llevar a cabo esta concesión de 50 años a ese grupo de promotores para crear ese eh, hotel. No me digas que me lo han copiado. Bueno, es lo que dicen. <risa> que right. Yo tengo que la iniciativa right. privada es la, la única que puede salvar al convento de la pues, Merced. Imagínate, si ellos lo dicen, cómo estará la situación. Pero vamos a ver, la <risa> política, ahora Oltra, eh, ataca, Oltra, <risa> te toca pero a ti. Es que, pero eso no puede ser, o sea... Claro, eso no puede ser, o sea, si, si la administración, en este caso el ayuntamiento, eh, no cumple con su obligación, que es proteger y potenciar el patrimonio histórico, pues la solución no puede ser privatizarlo todo, porque como en alguna ocasión hemos dicho en este programa, ¿no? Claro. O sea, fíjate, fíjate cómo está Molirreal, y si ahora nos aparece un espontáneo que dice, oye, yo quiero hacerme aquí un chaletito, ¿Me dais la concesión? Porque tiene unas vistas fantásticas. Eh, no es lo mismo. Y no vamos, es lo mismo, ¿qué pasa? No, no es lo mismo. ¿Eh? ¿No es lo mismo? <risas> Hombre, eh, vamos a ver. O sea, estamos viendo cosas que hasta hace cuatro días eran increíbles, ¿no? O sea, el, el convento de las Clarisas es uno de los mejores ejemplos históricos en esta ciudad. Claro. Y debería de haberse rehabilitado hace años. Incluso han habido ayudas eh, para hacerlo, que se han devuelto por desidia. Eh, y y, y no se ha vuelto a intentar recuperar Ayudas de ese tipo. Y a nosotros Uy, nos hace falta no una tiempo. instalación de ese tipo. No hay tiempo de más. Y yo añadiría, para que Sacramento se sí, dé cuenta, sí, sí, tranquilo. Que, <risa> no, que el Convento de la Merced no es ni del Ministerio ni de la Generalitat. Es del propio ayuntamiento. ¿Sí? ¿Claro? Es propiedad sí. municipal. Es a él ¿Claro? al que le compete arreglar los desperfectos. Sí. Exactamente. Bueno, pues obligación. lo dejamos aquí porque, evidentemente, hay debate en el Comento de las Clarisas y hay debate en el mercado y hay debate en tantos asuntos que tienen que ver con el patrimonio histórico, cultural y arqueológico e incluso medioambiental Mira, de este yo, municipio. Yo, yo, yo quiero, quiero, y bueno, y hay debate también en, en cómo se está mmm, dibujando y diseñando la ciudad en cuanto a su movilidad. Yo, yo quiero hacer un no, una, una, no, hay no, tiempo, ¿no? no hay tiempo. No, no, no, porque tú vas a abrirme otro debate, ¿verdad? No. Sí, pero breve. No, a ver, ¿qué vas a decir? Venga, no. En Las Clarisas tenemos una exposición de la Real Orden de la Dama de Elche sí, sobre la Mar de Elche Bueno, el, el horario de apertura por las tardes es de 3 a 6. Sí. Oiga, ¿quién va a venir a la exposición con ese horario? De 3 a 6 y ahora, de cara al verano, las exposiciones de 3 a 6, ¿quién viene a las 3 de la tarde a Las Clarisas a ver una exposición? ¿Habría que planteárselo de nuevo todo o no? Bueno, pues ahí queda, ahí queda este asunto. Ultra, muchas gracias, no ha dado tiempo para más. Sacramento, muchísimas gracias. Volvemos dentro de 15 Venga. días. Venga, hasta luego. Sí. Adiós. No, no, no, no. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 ...en Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, de confianza. Ja pots trobar a Elche el contenidor del psicotels Residus. Recicla els teus, cartuchos d'impresora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, psicotels elestrodomestics, CDs i DVDs. Localitze al teu mini.net mespróxim... Elsbeurage situaties à Carrus, Mercat Central, Passage Germanies, Centre de Congresos en Plaza Castella. MiniPuntNet à Els, Mesa Prop, Mesa Fácil. Is een missage de Ute Els en Ayuntament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 Y tendrás derecho a un mínimo de un 20% de descuento en todos nuestros productos. De Coelch, junto a la Plaza de Madrid. ¡Nos encanta conectar contigo!